With this with no hope, the water gallery, the flooded gallery. <laughs>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 yo si no falo por el micro 2 pongo me pongo más nervioso y ¿eh? sí no tiene eh, no tiene ningún sentido ya lo sé pero pero yo es lo que hay yo tiene que ser tiene que ser el micro 2 ¿eh? y, y tiene que tener la, la espuma negra porque yo si no eh, pongo me nervioso yo lo que hay ya veis pónseme tan nervioso que, que desde que acabó la sintonía hasta que arrancó la música de fondo en silencio pero bueno yo cuido que, que a ver que eso me sorprende lo más mínimo no que Que en Anedonia eh, arranque siempre con pifies, eh. que en Anedonia sea ya un programa cargo de pifies, yo cuido que ya no sorprende a, a nadie, ni a na propios ni a extraños, curiosa expresión como tantas veces que me pongo yo aquí a intentar analizar las expresiones, ¿Qué coño quiero decir ni propios ni extraños, ni, ni la madre que los parió, joder... Y bueno, para el que, para el que no sepa qué programa y este que está que, que sintiendo, que yo cuido que, a ver, obviamente, ya estoy fartuco de decirlo, todos los hermanos, la misma tontería, la, la misma chorrada, la misma gracia, que todo el mundo sabe perfectamente qué programa y este, si no, no estaba sintiéndolo. ¿eh? No hay nadie que llegue a Radio Cuca, a Radio Cuca Gerecha, no hay nadie que llegue por casualidad. ¿eh? Andaba yo dando vueltas en el dial y, coño, encontréme con esta emisora. No, y es mentira. a ver pues directamente podéis podéis decir que lleve que lleve que lleve que que mentira de, de que me todo joder. el que llega aquí llega por, por alguna cosa ¿eh? el que siente Radio cucar siente Radio cucaracha no y por casualidad y ya no digamos ¿eh? si, si lo que siente y anedonia Que bueno, eh, ya sabéis que últimamente Anedonia por fortuna ya no lleva un programa como diríamos, individual. Ya no lleve un programa individual, un, un programa colectivo. Un programa colectivo que, que me da, que me da de, alguna, de algún que otro problema ¿eh? con, el, con el tema de... Porque claro, ser un programa colectivo tiene más de un micro, ¿eh? hay que usar más de un micro. Y claro, usar más de un micro, ¿eh? pues... Pues tiene el problema de que, de que los demás micros salen por el mismo canal que la música de fondo. De verdad, que ¿Veis? ¿Veis lo que pasa? Ahora estoy intentando asustarlo. ¿eh? Yo cuido aquí más o menos. A ver, Nago. puedes hablar. Buenas noches. A ver, a ver, repite. repite. Buenas noches. Ay, eso. Creo que se me oye bien. Sí, yo pienso que, que, se te, que se te siente bien. De fecho, pienso que ya puedo quitar los cascos. Eh, que nada más los lo llevaba para pa, pa el entamo, para intentar que no fuera muy muy desastroso esta cosa. No, iba a comentarte una cosa sobre lo que me decías, lo que estás diciendo antes de los... Oyentes que aquí parece nadie prácticamente escucha esta emisora por casualidad y eso es una algo que es realidad, desde, yo creo que desde que se dejó de usar en general las radios que sintonizadas dando las vueltas a la ruedina, sí. eh, porque antes sí que podía ser que alguno cazara casualidad. Ahora, por ejemplo, vas en el coche y aunque se te pare en la cuca, directamente salta porque no te aguanta, y eso suponiendo que pare. Es decir, no. son emisoras eh, igual que en cualquier radio no, estas digitales, así que sí que... Además, directamente vamos a ser sinceros, o sea... La, ...la potencia con la que mete Radio Google... ...en la lógico, como que no... no o sea, ni me emparan los coches... O sea. sí, ...y ahora no sé, porque... A, a, ...antiguamente teníamos ¿sabes? el problema de tener cerca... ...algunas emisoras, la, la del Principado... De, sí. ra, de ...Radio Sele, hubo temporada Radio vetusta ...hubo varias, además todas, curiosamente... ...todas asturianas, ¿eh? La, la, la, la, ...la, podemos decir, la regional... Bueno, eh, ...otra... Nos. ...otra, <risas> otra eh, regional nacionaliega... Eh, ...y luego después, eh, la... La radio local ¿no? de, de, de, del, del ayuntamiento, que, la, la radio justa. podemos decir municipal, podríamos decir. pues, bueno, eh, pues es, mira, eh, no sé si darás tontería a un agro y ustedes tres veces males que ahora tenemos pegado una radio semimunicipal no sé exactamente qué llé, que llamas en la corredora y ya suena. y que no sé si es de la asociación de vecinos de la corredor es algo por el estilo pero bueno admiten el 107 y bastante más fuerte que nosotros pues lo que lo que digo yo no sé si es que el 107 es el día el día más barato o qué razón será pero vamos es una cosa que es llamativa la coincidencia No, eh, eh, la parte alta de, de la banda pues ya es la que suele quedar libre ah. y entonces es pues los que ...los que somos probitinos y buscamos un sitio vacío... ...pues acabamos todos aquí... estoy en un poqueñín como lo de... ...eh, como, como lo de que les más es empobrecías... ...pues acaben todos los mismos barrios... ...que están masificados y estas cosas... y seguro que en los barrios altos pues hay muchos más metros cuadrados por, por habitante pero bueno, los probes, los desposeídos todo, acabamos todos en un sitio acabamos Som todos Somos aquí. los condenados de la tierra que decía Franz Fano Efectivamente, una cosa más o menos más o menos así, no podríamos decir y, y, y tienes toda la razón en antes todavía hay muchos años igual y verdad ¿eh? casi y es difícil de creer pero igual y verdad que de alguien podía... Llegar a Radio Cuga por, por casualidad pero, pero bueno. y, y luego aquella particularidad Que había, ahora no sé si la hay Que era cuando cuando había estos días De, de neblina de, de Esta que viene por la costa Que se acababa <risa> sí. de una especie de nubes bajas, niebla muy baja Esos días se escuchaba eh, La emisora, recuerdo, hasta Siero, Lugones sí, eh. eh, Llaneras se escuchaba Bastante bien, que ahí era imposible Si no escucharla Uy, y, yo, y, mira, y, Ahora hay tiempo que no pruebo eh, Pero lo que ya era la llanada esta Central Asturiana Sieru, hasta Nava eh, Todavía hay unos pocos años Sentíase sí. bastante bien, mejor que no veo Nuestra Castilla Verde <risa> Sí, más o menos sí, sí. Pero que yo verdad, que no hay coña no, no. Y acuérdame también de cosas curiosas Como de, por supuesto De no sentirse nada, no veo En un autobús, una temporada que yo trabajaba Para pa Leoniego No sentirse la cuca Y llegar a lo que era la vega de Leoniego y, y sentirse ahí Cosas que cosas que pasaban Cosas que pasaban Pero bueno, supongo que ya no volverán en Aquellos tiempos, no sé si Tú lo viste, yo no lo, no lo vi Pero bueno, aquello de, por ejemplo eh, De la que De la que hacíamos Bueno, sigue faciéndose de ese mes en cuando Pero de, de la que hacíamos los capítulos Prohibidos de Conentellado Al cuarto una noche que contaban Los compañeros que de la que venían Que toparen una... una rotonda ahí abajo un tío con un radio casero sintiendo sintiendo radio cuca Sí, ya teníamos aquí a más gente que no conocíamos nada del entorno, me acuerdo a aquel a aquel chaval que trabajaba en un taller que Hostia. era de Coyoto, por ahí, que nos escribía poemas. ¿me ah, acuerdas? meca, sí, hombre. De que, que después vino por aquí, que escribía así mucho, en plan, bastante oscuro, era, era así sí, interesante. Sí, sí, sí, Manolo sí. se llamaba. Manolo, bueno, Manolo lo llamaba, pues no sé de Lugones, si lo llamabas, De Lugones, era de Lugones, Manolo de Lugones. Sí, sí, sí, sí. sí, sí, sí, y, sí. Eh, y recuerdo eh, también al, alguno más que nos... Que nos escribió, bueno y, Que apreció, sí, sí. apreció gente sí, sí, sí, sí, había gente que, pero bueno, era, ahora yo creo que es muy complicado ¿no? Seguramente nos se escucha hasta más gente de fuera por referencias Aunque no sé si este programa está muy muy difundido fuera mi, de Asturias porque, Mi programa no, vamos, supuestamente no está difundido ni en Asturias siquiera <ríe> Mi interés en la difusión es bastante nulo, por no decir inexistente bueno, absolutamente ¿sí? Pero sin embargo, siénteme en Guatemala Bueno, pero los, los subes al archivo, que ya es algo más de lo que de lo que hacía yo en mis programas. Bueno, que... sí, eso sí es verdad, de Estar en tan en ar, en el archivo para que lo, Pero bueno, no aviso visto nadie de que están ahí. Pueden estar ahí como quien tira una cosa en un, un cubo y la deje allí. Sí, pero antes solo se escucha la policía. Eh, bueno, sí, la policía sí si nos sí, si, si no siente. De Debe hecho. estar conectado la gente, vamos a ver si nos está escuchando. Vamos a verlo, vamos a verlo porque. Abre el chat ahí. A ver. Eh, sí, o 655 Si, si no llena un conocido que se pega que se fega, que se manifiesta sí, sí, no, sí, además es un policía falangista, porque si el eh, sí, sí, porque eh, seis es la, la sexta letra es la F, la e, la otra es la E uh -huh. y la e fa, algo así como Falange Española auténtica. E, e, auténtica, e, o sea, sí, euténtica. puede ser perfectamente. Que mira, puede ser un término muy guapo porque eh, ese prefijo eu, eh, bueno, positivo, eh, oye, un prefijo griego vamos ah, pues, E auténtica, Franja española e auténtica. Eh, está, está bien, eh. Había una que se que era que era también unas islas muy guapas, que ya era la fea, que ya era eso, la Franja Española auténtica, que por cierto, y de y yo una vez. Madre mía. Ser. Sí, sí, sí. Yo una vez, siempre cuento esta anécdota, seguro que la gente que ya te ha de eh, De sentir la anécdota, ya la, ya la conoce, ya que está más que fartuca de sentirla. Pero, bueno, pues hubo una vez en muchos años que tenía un trabajo de estos que había que trabajar 10 horas diarias lunes a domingo. Y, bueno, pues, oye, una cosa ye, que ese ya es un, un, un empresario explotador y tal. Bueno, explotador, pagamos de puta madre. Y la verdad es que hacíamos más el, el, el panolo y que otra cosa. Pero, bueno, oye, en fin, supuestamente el trabajo ya era duro y tal. Pero, bueno, lo he dicho, una cosa ye, ¿eh? que puedes saltarte de una manera así no les... les Bueno, las condiciones más más básicas de la ley laboral Y otra cosa que no respetes el juego democrático Eso ya quedaría extremadamente feo Una cosa que tuviéramos que trabajar en un domingo, en festivos y tal Vale, sí, estaba muy bien pagado, joder Y trabajabas en un domingo y ganabas el doble, yo creo Yo cuido que ninguno protestaba por trabajar en un domingo Prenda así no lo he dicho, una cosa allí es trabajar el domingo y otra cosa allí que te fegan trabajar el día de las elecciones. Eso no podía ser. Entonces, el día de, de, de unas elecciones que viene en aquel momento, pues eh, bueno pues unos permiso eh, para pa no ir a trabajar. A cambio, lo que tenemos que hacer y era presentar el justificante del voto. ¿eh? Claro, una cosa allí era no trabajar por, por ir a votar y otra cosa allí era no trabajar por ir a folgar. ¿Eh? Eso no podía ser. Entonces, bueno, pues yo dije: Ya que voy a votar, va a ser la primera vez en la vida que, que vote, ¿eh? pues pues tengo que, que votar en conciencia. No voy a votar así, a la vega, vega al, al primero que se me ocurra, no. Voy a votar en conciencia. Y entonces, ¿eh? mira que no, no, no andaba yo muy sobrado de tiempo, eh, si trabajo pues positivo, que ya era exigente, pero. saquélo para paliarlo un poquillín en los programas, las propuestas de, de, de las diferentes agrupaciones políticas. Y, y más o menos topé dos que, bueno, pues defendían unas ideas, para a, a las mías. Una era la, la falange española auténtica ¿eh? y, y otra era era el Partido carlista Que de aquella tobía, luego del partido carlista, fíjose casi de más, porque bueno, aquí en Asturias, ¿eh? todo el mundo luego después, de, ah, los carlistas, los carlistas, que, que son de izquierdas y que estas cosas. que de aquella tobía era izquierda, sí, a lo mejor ya no, pero de aquella tobía ya era. Y entonces yo quería votarles izquierdas, y, y además con unas ideas que me gustaban, los dos defendían la, la tradición, lo, lo rural y tal. Eh, la, los de la falange ponían mucho énfasis en lo del anticapitalismo y, y lo de lo de nacionalizar los bancos y tal, que bah, me gustaba me ¿eh? los dos usaban el asturiano ¿eh? para pa los, pa los panfletos y tal, ¿eh? todo eso me gustaba todo eso me gustaba, y entonces bueno, pues mira, ya que hay que votar unos para el Congreso y otros para el Senado ...pues entonces les voté unos, no me acuerdo cuáles para pa cada sitio... ...pero bueno, Parece ser que... ...bueno, después, de, de, de, de, de, de, de, de este que se dedicó a, a popularizar el carlismo... ...por lo visto estaba, estaba tan chotado porque había no sé quién... Que, ...que votara el partido carlista... ...no sé si sería yo o sería otra mesa, pero bueno... ...por lo visto, después ya lo votó mucha gente, después ya... Perdió la gracia, perdió la gracia. Sí, hombre, no recuerdo, había un chaval que era era como el gran líder, el gran gurú del carlismo pero, aquí en Oviedo, no sé cómo sí. se llama el chaval este... Vaya, ya no me acuerdo, bueno, sí. era por ahí, supongo. Sí, sí, que estaba, sé que estuvo metido en algo en La Madreña, además. En sí, cosas, mucho, en mucho, en claro Yo sí. no recuerdo, vamos, por referencias y tal, sabía que estaba sí, metido Sí, ahí, sí, sí, ¿no? pero... ahí en todo, o sea lo, lo dicho, el partido garlisto convertido en una referencia yo cuido. no sé si lo votaban nadie eh, o si llegué a tal, pero bueno dejaba ser mucho también también en tus partes yo en la verdad partes. que solo entré en el juego democrático una vez votando a los nacionalistas vascos de izquierdas o sea, unos europeas, cuando de esta época ya que se rumoreaba que, que iban a ser ilegalizados y era un poco por, por solidaridad por el tema de la ilegalización ¿no? y realmente en el juego de... Eh, pero bueno, la verdad que sí que puedo decir que sí que tengo ahí una pequeña mancha de haber participado una vez en el juego democrático mm. aunque fuera solo por como una manera de de apoyar a esta gente porque iba a ser ilegalizados y tal ah, pero pero no no mancha no, no bueno eh, no y además bueno eh, eh, aunque lo fuera tenemos al final tantas manchas luego pienso, después que... Mira que. Voy, voy, voy contando una cosa yo en el tema este de la democracia eh, ya un poquitín como como en el tema de los reyes ves que eh, los que son agnósticos... ...bueno, una de las, uh -huh. de las críticas que faen... ...desde de algunos bueno, agnósticos a ellas, Gaia, de muchas maneras... Una de, la, de ...una de las críticas que faen desde de de algunos sectores agnósticos... ...hacia los ateos... Y ...no me acuerdo cómo se llamaba, no sé si Bertrand, Bertrand Russell... Me parece Bertrand que, Russell puede ser... ...que opinaba, que opinaba de esta manera... <risas> ...él decía que, que, que el ateo también era creyente... ¿Eh? Pasa que ya era como creyente al revés, creyente Ajá. negativo, ya era como la cruz de la misma sí, moneda. Sí, viene a ser como creer en el, podemos decir, en lo que sería en el no ser, ¿no? Es sí. decir, realmente es una manera de creer, sí, yo esto, de esto es, no, estuve pensando el otro día porque precisamente eso, eso ¿no? La, la posible contradicción entre el tema de ser agnóstico, ser ateo, Es, es complicado, ah, es verdad ah, ah, que el, el ser ateo eh, argumentó de la manera de Bertrand Russell eh, lo que él decía allí es que le parecía, o sea, creo que ayer Bertrand Russell, que el tema de, de creer en, en un Dios, en un ser supremo, trascendental y tal, que parecía tan increíblemente chorrada que, que no valía la pena perder un segundo de ser ateo en, en oponerse activamente a eso. Él, él refería eso a los ateos como a, a aquellos que se oponían activamente a, la, a las creencias religiosas y él decía que eso no tenía ningún sentido, que, que para qué perder el tiempo y era como si pierdes el tiempo eh, criticando uno que te viene y dice «oye, pues hay sirenes en el alón que vi les yo». Bueno, pues he hecho un Lo que pasa es que, mira, hablando de esto el tema del ateísmo Además esto está bien porque es que teníamos pensado ya hablar del tema del individuo Habíamos dicho, ¿Sí? y eso está muy bien porque <ríe> todo esto puede encajar muy bien con esta conversación Que, bueno, pues sobre, por, iba a comentar el paso que sobre Bertrand Russell está muy bien Hay un debate que si alguien de los que nos está escuchando le interesa Hay un debate que tiene está en YouTube subido de, sobre la existencia o no existencia de Dios que la tiene con, con un filósofo que es, eh, era una referencia en el tema del filósofo del cristianismo, que se llama Copelston, eh, y ese debate está muy bien, que es eh, Copelston defendiendo eh, la, la existencia de Dios con argumentos filosóficos, así muy elaborados y tal, y él pues eh, llevando la contraria, que a mí me parece, y le pega un repaso bastante importante, pero no, él realmente no es porque. Eh, piense que no puede existir algo ahí, sino que lo que desmonta sobre todo es que tenga que ser de la manera que lo dice ese señor, ¿no? Entonces, él es un agnóstico, o sea, hace una crítica importante así a esa posible existencia de Dios, pero porque el sentido de que la mayoría de los creyentes eh, luego después creen en algo concreto que ya está establecido eh, y no... Normalmente no creen en todo lo demás, en todas las demás creencias. Entonces era un poco interesante porque le buscaba bastante las cosquillas y está, está muy <risa> bien el debate. Y, y, te, y te voy a comentar sobre el tema del ateísmo, que luego es una cosa también curiosa, porque el ateísmo tampoco, yo creo que tampoco está desarrollado muy mucho eh, lo que es teóricamente, filosóficamente, está poco desarrollado. Porque si te pones a mirar el tema de los ateos, eh, uno de los más eh, eh, que se suelen poner como ejemplo es, por ejemplo, el. el el varón de Holbach eh, que sí, no y, y resulta que este te era a leer al varón de Holbach realmente no es, se le dice ateo pero realmente no es que sea ateo porque él lo que postula es que precisamente pues que hay algo material eh, sí que de ahí por ejemplo aparte muchos marxistas, aparte de, de Heráclito y demás, pero aparte mucho el varón de Holbach, el tema del ateísmo eh, que lo toman como un referente, se dice que es el ilustrado más radical, seguramente con Diderot eh, y Y él realmente no niega la posibilidad de que exista, llamarle pues una una divinidad o lo que sea, lo que pasa es que la divinidad se puede dar de una, se le puede identificar de una manera o de otra, claro, el problema es que los creyentes normalmente lo identifican con un sentido de lo que diríamos religioso, ¿eh? y él, el ateísmo que hacía desmontar el aspecto religioso, pero a mí me parece que realmente no es ateísmo tampoco porque sí que reconoce por la existencia de, que es una especie de sucesión de materia, podríamos decir, ¿no? Mm -hmm. Eso bueno, pero, bueno no sé, no suena nada ateo, la verdad. De todas maneras, mira, vamos a hacer un ejercicio Guapo, que yo por el tema Por lo que yo saqué este tema Vamos a hacer un paralelismo entre Dios Y la democracia ¿eh? Venga, adelante Yo cuido que, que bueno, pues son eh, Dos creencias ¿eh? Hay quien cree en Dios y hay quien cree en la democracia Y hasta cierto punto No tengo ningún Ningún viejo en afirmar Que no dejen de ser creencias Infundades ¿no? en realidad no tiene ningún, ningún aquello entonces, eh, parafraseando y paralizando a Bertrand Russell yo diría que bueno, pues que la abstención militante deja de ser una cosa parecida al ateísmo militante en el sentido de que un agnóstico a la democracia entendería, o yo por lo menos ahora entiendo que tampoco hay una diferencia esencial entre, por ejemplo, el, el, el votar, ¿eh? sobre todo si es que tienes la mancha del voto, o el no votar. es decir, la diferencia y irrisoria, ínfima, y estadísticamente, digamos, por decirlo así, no significativa. Entonces yo, bueno, pues a, a día de hoy, ¿eh? precisamente porque no soy demócrata, Y pienso que eso bueno, pues, no deja de ser una pantomima, una una chorrada. Pienso que es exactamente igual votar que no votar. Quiero decir, yo si llego al día de las elecciones y voy al colegio electoral y meto una papeleta, la que sea, pues, en realidad eso no va a tener ningún tipo de influencia. Podría meter esa, podría meter otra, da lo mismo. soy agnóstico no, a eso la podría tener un valor relativo si estuvieras hablando de, eso, de las elecciones en un pueblo de los Oscos o una cosa bueno, así meses, no sí. pero una cosa muy puntual y a un a un círculo ya muy uh -huh. reducido no pero sí sí que es verdad pero mira por ejemplo respecto a a esto del tema del voto claro también luego es que hay que diferenciar el el abstencionismo militante Eh, por unas razones y otras, porque puede ser este mismo militante, porque no reconozca legitimidad a esto eh, quiera cambiar esto y simplemente le parezca que es una pérdida de tiempo del ir a votar porque no a ningún partido que participe en este tipo de podemos decir, en estas instituciones le, le da legitimidad y luego están los que dicen, ay, es que no hay ningún partido que me representa, que yo creo eso probablemente son los más despistados de todo, ¿no? porque dicen, o sea, es que eh, Porque cuando dices no hay ningún partido presidente, yo creo que también ya estás dando legitimidad a que te parece bien un poco ese funcionamiento, o bueno, que claro, no tienes sola opción, ¿no? Es como dices, bueno, es que me gusta este supermercado, pero es que no voy a comprar aquí porque no tienen esta marca de. Uh -huh. de de pañuelos, sí. no, mismamente. Y entonces voy a, me gustaría que los subiera, pero como no tal y, pero bueno, pero cuando, pues, pues viene Con, a ser algo parecido. Sale, ¿no? Efectivamente, bien. no, al final ...el eh, partido que más represente los votaré inmediatamente. Co correcto, sí, sí, los hay que sí que parten de ese punto de vista, no. Entonces, bueno, yo creo que es, es bueno, complicado también. Yo a ver, yo creo que me me presta mucho siempre incidir en Bueno, pues el hecho ese de que en este sistema democrático participativo, en realidad, eh, cuando consultes las cifras reales, pues, que, pues comentaba el otro día, o sea, la democracia, eh, la mayoría absoluta en este en el autodenominado de España, pues necesita aproximadamente eh, los votos de un 20% de, de las personas que viven en, en este sitio, con lo que en realidad, a ver, <risa> no, me, no me han engullado, ¿no?, Eh, entiendo por entonces que eh, eh, si otro 80% y es mucho más significativo que este 20% claro, y es verdad, vamos a ver y hay abstencionismo militante eso cuando yo saco por ejemplo cifras de, de abstención en, en unas determinadas elecciones pues no, hombre, no, no no se me ocurriría a mí decir que no pero una cosa allí que no se haya eh, consciente y otra cosa allí que no haya muchas cosas ahí, eh, porque hay ya empezando por el por el eh, el descrédito, la desafección sella porque muchos los mejor dicen lo que dices tú dice no bueno el sistema no unie que sella tan malo el sistema no unie que sella malo en absoluto lo que pasa que no hay nadie que valga la pena yo acuerdo perfectamente de, de de ser niño y sentir en mi caso eso de no yo no voy a votar porque aquí voy a votar país para votar a los que hay en un nadie ¿eh? y de la misma manera no sé si subió el porcentaje o no subió cuando se cuando se fundaron estos que dicen que pueden ¿eh? y se presentaron a las elecciones hubo mucha gente que dijo ah pues ahora sí y para el segundo seguro que ya no no y tampoco en los primeros ¿eh? yo creo que eso lo que sorprendió fue que en eh, las europeas por ejemplo que suele votar muy poca gente sí que votó a, eh, algo más algo más de lo que suele votar pero vamos que el porcentaje es ridículo porque en las europeas al final muy poca gente Eh, eh, pero el rol las primeras eh, que van las primeras para nada es más las primeras elecciones esas todos bajaron bastantes votos y aún así esto, los nuevos acabaron terceros mm. o sea ni siquiera es tampoco no no para nada o sí a ver bueno, sí que eh, es una pues... cosa que sí es pues, importante pero bueno pero que no deja de ser eh, mostrar un poco que luego comparado con toda la gente que no participa es ridículo yo creo que la mayor mayoría su puede haber sacado Eh, no sé, la de Aznar. La de Aznar, seguro que tengo miedo que hubiera más abstención que, que, y voto nulo que, que lo que sacó Aznar en su absoluta. Con González, no sé, porque estuvo con 202 diputados. Igual claro. en esa ocasión sí que hubiera ganado, pero vamos, tampoco hubiera sido solamente una claridad muy. muy un día poner, mira, nunca me dio por menor las cifras de, de esas elecciones de las mayorías absolutas potentes. Sí. Aunque bueno, y luego hay que tener una cuenta también una cosa. ¿eh? Ahora, por ejemplo, en eso igual cambió algo, pero en aquellos años también habría que pensar que. Eh, lo que pasaría, por ejemplo, en muchos pueblos, ponte, por ejemplo, en mis antes con González, pues lo que pasaría en muchos pueblos de Andalucía, que seguramente aparecerían más votos de vota que votantes, y <risa> cosas <risa> por el estilo, <risa> ¿no? Posiblemente, posiblemente. historias, pero bueno, pero que lo que iba a comentar, mira, esto de, decíamos del tema del individuo, que luego muchas veces, además, el individuo parece que eh, echa la culpa de sus posibles expectativas vitales ¿eh? a otras personas, a veces, como pasa, por ejemplo, además a otras personas que realmente no son las que están influyendo en su vida, ¿no? Eh, como por ejemplo pues el argumento está habitual de, bueno, es que este partido gana porque le votan los viejos ¿no? que eso es lo más habitual, que además los viejos suelen ser, la gente mayor suele ser la que más vota sí, sí. Eh, más allá de que es verdad que los de la residencia los llevan las, o no <risa> a votar las monjas y demás ¿vale? no, no, pero la, aparte de eso, aparte de eso votan sí, sí, o sea. suelen ir a votar habitualmente ¿eh? Eh, lo cual, eh, pero que habitualmente escuchamos esos argumentos bueno, es que es por, es por culpa de, de esta gente mayor y demás es decir, eh, que es gente que Al final, le da protesta por el sistema, le da legitimidad al sistema después participando o no participando, pero diciendo la queja, que es que participarían si no fuera porque se presentaban estas fuerzas, ¿eh? pero luego a la vez eh, culpan de sus, de sus expectativas o de sus males o de sus frustraciones que tengan pues a determinadas personas que además no hacen realmente otra cosa que meter una papeleta en, en una urna. Es decir, eh, a mí realmente lo que me puede estar afectando puede ser pues, por ejemplo, toda, la, a lo mejor, legislación relacionada con tema de, yo qué sé, pues, de paso de, de fronteras, legislación, evidentemente, pues, la, eh, la legislación que hace que toda esta tierra que hay en el medio rural que no está utilizada, pues, que no la podemos utilizar, ¿eh? que que todos lo, los edificios vacíos, pues, que no se puedan habitar. Eso, por ejemplo, me, me realmente molesta mucho más y se puede combatir contra eso eh, tomando una... una actitud, una postura, podemos decir, pues de eso, de ocupar esas tierras o ocupar esas esas viviendas ¿eh? o, o medidas de ese estilo, pero no, parece que al final no es echarle la culpa a, a lo que realmente te está oprimiendo, sino que echar la culpa a un señor de 80 años que le metió una papeleta <risa> que además el hombre no te puede reprimir durante todo el día porque estás vender en su casa eh, probablemente con la manta y ya está, ¿no? Es decir... Eh, que, que es una una cosa, una cosa curiosa, ¿no? Ah, y una y una tendencia bastante natural, ¿no? Porque, bueno, pues unas veces se echa la culpa a ese señor de 80 años, otras veces se echa la culpa al, al moru que, que vino en Patera, otras veces se echa la culpa al al maricón, al gitano al, al bueno oye, que al fin y al cabo no deja de ser la producción de. de estereotipos. Hombre, claro, ya, eso ya ya después eh, hablamos ya de cómo está, se usa, por ejemplo, pues muchas veces los, los partidos cuando utilizan este tipo de, de división social, que además lo, lo utilizan de manera muy inteligente, digo porque para mantener el poder es verdad que crear esas divisiones que realmente, esas cosas que realmente existen, pero les dan otro sentido, ¿no? Les da un sentido no de no de tratar de buscar el reconocimiento. Eh, podemos decir la comprensión del otro, lo que sea, sino que normalmente lo que se busca es diferenciar como que fueran casi compartimentos estanco ¿eh? y eso normalmente ayuda después a decir, mira, es que tal colectivo votó más a no sé quién, ¿no? Como cuando veías, votaron sí. muchas más mujeres a Hillary o votaron más hombres a Trump. El blanco votó a Trump. Pues este tipo de, de argumentos que normalmente... Eh, además los partidos luego pues acaban utilizándolo ¿no? porque el, el partido de hechistas se acaba sintiendo cómodo eh, tratando de parecer eh, pues echarle la culpa a unos y el otro pues es, eh, que luego después el otro además reprime con, también constantemente a esas minorías y demás pero se erige como defensor porque siempre está la historia de que, es que con los otros estarían peor no entonces es una cosa interesante pero y ahí lo que me, me llega es que puede hacer el individuo un poco eh, o de qué manera puede eh, Eh, Actuar el individuo, si ¿sí tiene algún tipo de posible influencia en, en esto, a mí me parece que no. Eh, ah, pues yo pienso que sí, yo pienso que sí, yo soy muy muy adalid del, del individuo y, y confío mucho en él. Otra cosa allí que, bueno, pues oye, los, los grados de libertad del individuo, como ya comentábamos en otros programas, son muy escasos. Pero también es verdad que, eh, como he dicho alguna vez, ha sido una frase muy rimbombante, muy altisonante y tal, lo de que la, la revolución será individual o no será. ¿eh? Porque yo pienso que todo lo demás, lo, lo comentábamos aquí en tres anteriores, que yo pensaba que todas esas supuestas revoluciones, todos esos cambios supuesto yo ya ves que siempre digo supuesto porque nunca ¿no? nunca soy mucho de de de, de, de considerar un cambio real real para todos a ver eh, para los de arriba seguramente que sí y para los de medio que luchen y, y, y te a los de arriba y se ponen a los de arriba también a lo mejor. también pero los de abajo la gran masa de abajo en realidad los cambios eh, son mínimos no yo no los veo no los veo no los veo ni más ni pienso que sea posible a través de a través de, de la revolución social. Pero iba a decirte que precisamente sobre esto eh, me llamó la atención una cosa que es eh, que había una cosa que leí en su momento de, de las cosas que más me gustó de Lenin, que muchas cosas no me gustan, tal, mm. pero decía una, una vez una gran verdad, que era Para mí, bueno, es una gran verdad absoluta, ¿no? Que cuando preguntaban sobre el tema de la, después de haber hecho la, la revolución o estar en plena revolución en la URSS, él decía que iba a ser muy, muy, muy difícil llegar a, a hacer algún proceso revolucionario en un en una país en el que el capitalismo estuviera metido de verdad, que hubiera lo que se mal llama clase media, porque es verdad que yo no le puedo llamar clase media, pero... pero es verdad que mirándolo en, en comparación con lo que decíamos, con lo que pasa en muchísimos países, en la infinidad de países, pues es verdad que hasta cierto punto lo eres, ¿no? No eres propietario de medios de producción, es decir, la lógica marxista, no eres, no eres, eh, no eres clase media, sino proletariado, pero claro, es que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Y yo creo que Lenin eso identificaba muy bien, que decía que era muy, iba a ser casi imposible, que iba a ser muy complicado eh, poder hacer algún proceso en un país como eso, como Inglaterra, como Alemania, como Francia... Eh, Y en parte, pues quizá es eh, no sé si es porque el individuo lo eh, a veces pues simplemente se acomoda a esa realidad o ve, tiene miedo simplemente, pues a que, a que luego después, pues de alguna bueno, manera cambie la forma de dominio y sea peor. Eh, y yo creo que eso es también es una cosa importante, que en eh, las revoluciones normalmente nos ha enseñado que luego acaban manteniendo unas estructuras de poder. ...que normalmente dejan a gente determinada lado, a la, de un lado, ¿no?... ...que al final se, te, se pervierten de una manera tal... ...y por eso, por ejemplo, quizás las únicas experiencias... ...que puedan tener, ser interesantes en ese sentido... ...pues son muy efímeras, ¿no?... ...pueden ser algunas pequeñas colectividades en Aragón... ...en su momento, o aquí en Asturias algún momento... ...en el 34, pero son experiencias muy puntuales... Muy, ...muy poco duraderas, que no sabemos tampoco luego... ...cómo hubieran derivado, pero... ...no los podemos saber porque no... ...no adelante, de todo, a ver. yo por eso por eso pienso que, que es mucho más interesante revolucionar revolucionar individual, individualmente ¿eh? de verdad o sea el, el, el hecho de que cada persona dentro de los de, de la de la escasa libertad que pueda tener que haga cosas sobre todo que no una espera a que otros les bueno llegue estamos repitiendo los cosas que ya que ya contamos pero pero ya sí nada yo cuento que ya sí nada y mira de de fecho eh, estaba ya acordando más de este tema del que de, del que dijiste que, que igual falábamos hoy porque una vez más eh, esta semana en reentamé un ritual ...que intento repetir todos los años... Un, ...todos los años soy quien... ...pero bueno, vaya, cada dos tres años por lo menos... ...rayeo el maravilloso... ...1984... ...de George Orwell... ...y bueno, pues nada... ...lo, lo dicho dicho, esta, esta semana... ...tuve con ello, estoy con ello todavía... ...andaba el capítulo... el capítulo octavo... Y, ...y claro, esas reflexiones... Eh, yo personalmente estoy leyendo esa novela y estoy viendo la, la realidad ¿eh? Eh, de algunos me dijeron bueno, eso es llenado, con lo bien que se vive aquí, como pues comparar esto con aquello pero mira, hoy por ejemplo, pasó una cosa bueno, estamos saltando, esto no se tiene que ver con el individualismo, pero estamos saltando un poquín, porque eh, bueno, llevo un par de días eh, trabajando unas 13 horas seis, cosa que no bueno pues Vaya, un poco excesiva, ¿no? ¿Eh? Son 13 horas más intensas, ¿no? De, de tal. Y bueno, pues cuadra que en el sitio en el que yo trabajo eh, hay que fichar. Pero pero en cuenta de, de que te pongan una paratina en la puerta y tal, no, lo que tienes que hacer es ¿eh? cuando te sientes en el otro sitio, ¿eh? Eh, te metes en internet, vas a la página web de fichar y entonces fiches allí. ¿eh? Y entonces ya se enteren en. En, en central, de que qué hora entraste y ahora no que yo un poqueñín como la telepantalla ¿eh? bueno, yoy, la telepantalla y metáfora de tantas y tantas cosas pero bueno, la, y, la cuestión es que, bueno, pues nada yoy, fiché allí la, la, mi entrada y, y, y un minuto antes de las 7 de la tarde ¿eh? bueno, pues pues fiché para salir y, y marchaba Y había otro otro compañero... ...que también... ...también no ni otro... ...que quedar más o menos de les, de les debíes ...y entonces dice yo... ...bueno, ¿qué? Oh, mar marcharemos ya, porque esto no lleve plan y tal... ...y dice no sé marcho ya... ...y, dije, hostia, no puedo fichar... ...digo yo, ¿cómo hay eso? porque no puedes fichar? ...y dije, no, porque ya son las siete... ...y entonces, esa parte de las siete... No, ...ya no se puede fichar... ...y yo, de repente, al cordeme de, de... ...de Winston... ...de Winston Smith... Eh, retocando los periódicos eh, de, de ediciones anteriores Para que respetasen la nueva verdad eh, Y haciendo esas reflexiones de, En, en las que él pensaba y, A ver, si una cosa eh, Si nunca da ningún tipo de constancia Ningún tipo de registro de una cosa ¿Esa cosa existió o no existió? Eh, aunque yo me acuerde Llegará un momento en el que, como no tengo dónde comprobarla, dónde reforzar esa, ese recuerdo, eh, pues no sabré, no puedo estar seguro de si realmente esto pasó o lo mejor sencillamente lo imaginé. Entonces yo en plan muy friki, pues, a friki no me gana nadie. Eh, comenté a mi compañero, digo, ¿tú ya Según me dijo eso, digo, ¿tú ya En 1984? Y dice, no, no. Y entonces, bueno, empecé yo con un discurso con el que posiblemente él tuviera pensado, joder, este chaval estaba muy mal. Pero bueno, yo conté. Digo yo, mira, pues mm, esto es exactamente lo mismo. Eh, seguro que lo que nos pasó a ti, a mí, a y tal, le pasa a mucha gente en, en, de la nuestra empresa en toda España, ¿no? Porque bueno, eh, esta vez mm, trabajé 13 horas, pero tres veces tengo trabajado 14 o 15 Y curioso, ¿por qué me dejo? No sé Bueno, déjeme, eso es cuestión de otro debate Pero la, la historia es que eso nunca da en ningún lado eh, Desde la mi empresa pueden decir, eh, muy orgullosos Que en esta empresa NAIDE trabaja más allá de las 7 de la tarde eh, Y tienen la prueba irrefutable que, yo, que todos los fichajes dan como mucho las 7 de la tarde Claro, lógicamente, como no existe ningún registro... No, claro, y sí, después, aunque salga más tarde, eso nunca queda registrado. Eso ¿no? nunca va a quedar en ninguna parte, nunca nadie lo va a saber. Y un poquito 1984 no deja de... Yo por eso vuelvo, vuelvo a él... Vale, que, que yo soy Cenizu y usted me le distopíes, porque estaba pensando que la, la otra obra que, que, que, no, que no hay casi año que no llevan, que nos revisite... Y V de Vendetta <risa> que, bueno, Iba a comentarte Que seguro que me, eh, Cuando dijiste En 1984 Dije Luego seguro Se pondrá con V de Vendetta Pues posiblemente pues sí, De fecho ¿eh? y que Estoy leyéndolo Y estoy diciendo Joder Tengo ganas De leer otra vez La, ¿Y la cosa esta Ese gusta menos O sea Me gustaba muchísimo ¿eh? Pero no llegue de esos Que tenga yo Necesidad de bah, No sé De bradbury tirame más eh, para ayer de ese mes en cuando de algunos cuentos de los de crónicas marcianas. Uh -huh. Y el, lo que el que sí que nunca me llamó a mí es el de el de Haxley. El de Haxley. No me llegó eh. a llamar nunca demasiado. No no a mí tampoco eh bueno está bien pero no sé no me gusta tanto la la sociedad no sé si llega es que no me gusta la sociedad que presenta que no me gusta cómo está escrito. Yo creo que me da las dos cosas Puede ser, a ver, conste que Joder, también lo dije aquí el otro día Estamos repitiéndonos mogollón Lo de, díselo aquí o no lo dice aquí No, no lo dice aquí, falélo con el Zagarato, pero creo que no llega Que no llega en este sitio eh, No sé si, Negro, conocerás Un, un pequeño cómic que está por ahí, cuatro o cinco tiras Que hay como una comparación entre los mundos que presenta en 1984 y Un Mundo Feliz. No, no. ¿No la conoces? Bueno, pues nada, fue una serie de reflexiones de... Pues eh, Orwell decía que en el futuro iba a pasar esto. House decía que iba a pasar esto y pasa esto. Bueno, unas cuantas cosas. Pero hay una que, que decidió yo, joder, pues Dios lo no clavo. Y claro... Acaba a favor de, digamos que ese, esa reflexión, esa comparación termina a favor un poqueñín de Hasley. Eh, a lo mejor no porque fuera la obra mayor... ni mucho menos, sino porque dibujó un mundo eh, en el que pasa esto que, que dice una de las viñetas, que en, en el 1964 de Orwell nadie eh, leía porque estaba prohibido leer. En el mundo feliz de Hasley Nadie no día pero no llegue que tuviera prohibido para nada ayer, llegue que nadie tenía el más mínimo interés ayer. Y yo cuido que hoy hoy por hoy no están prohibidos los libros, bueno, algunos sí, pero la mayoría de ellos no. Pero no llegue. No, yo que te prohíbes te puedes hacer paciente con cualquiera hoy en día, es muy fácil. Sí, hombre, sigue habiendo de alguno por ahí. Bueno ya hasta incluso el belucha el, el de Hitler sigue, sí sigue. De verdad, incluso que cualquiera yo casi yo creo que de Internet todo lo puedes bueno, sería hoy también, en día ¿no? eh. lleva la, sí llevas ser ilegal si quieres lo de descargar un pirata que el pecho sí. del contenido del libro o yo que sé o pidiéndolo estas librerías es que te los pides a lo mejor por tres euros y de son de extranjero que es un correo sea si nadie va a mirar si es legal o ilegal, o sea que. realmente sí que es más fácil pero pero sí no desde luego que el tema de mm. La lectura sí que se nota te le interesa en, en todo tío en la lectura en yo qué sé en ver un, un en ver películas yo prefiero eh que yo, yo pero yo creo que, que eso es simplemente base de a la pues está claro que a la aceleración de la vida cotidiana eh, eso es eso es habitual y sobre todo y luego mucho a lo del tema de la inmediatez no igual que que muchas veces cuando la gente mayor critica a los a los chavales que si les gustan mucho pues las consolas o no sé qué o los videojuegos tal Eh, que están todo el día con internet, pero es que, es que la gente mayor también está todo el día pendiente además de cualquier eh, noticia, aunque es que luego muchos días ni siquiera son verdad, que de última hora, que es, es decir, todo el mundo está pendiente casi de la inmediatez. Entonces yo creo que para la lectura necesitas una pausa, necesitas un tiempo que normalmente cada vez más más en el, la vida, en el mundo urbano, pues es más complicado, ¿no? Yo creo, por ejemplo, cuando iba a Madrid sí que veías que la gente pues lo llegaba... a leer, a lo mejor, sobre todo donde probablemente leía la mayoría de la gente, era en el metro. Uh -huh. ¿eh? Quizá porque es un tiempo que saben que es un tiempo perdido y ya estáis es que no puede, no tiene más remedio que estar parados, porque tampoco, además, no son muy espaciosos los vagones, están llenos de gente, que tampoco dicen, no puede ser que aquí venga un tarado y se ponga a correr, a hacer footing delante atrás, o hacer algo por el estilo. Es decir, no tienes, tienes que hacer una actividad que estés parado, entonces bueno, sí que hay gente que a lo mejor se pone a ver, pero que en casa probablemente no, no lo hará. Es decir, yo creo que ahí se va, va un poco en relación al Al, ...a la sociedad que vivimos... ...tampoco creo que sea tanto falta de interés... ...como que quizá el libro... ...desgraciadamente no es algo de esta época ya... ...aunque seguimos usándolo... ...no sé si lo Hombre, no sé qué decirte... ¿eh? ...porque, a ver... ...toda esa gente que tú dices... Yo, ...bueno, metro lógicamente aquí no hay... ...entonces no lo practico... ...pero si... agarro mucho el tren... agarro mucho autocares y tal... Y, y no que me tope a, a mucha gente yendo, muy poca, pero sí me topo mucha gente mirando por el teléfono. También, también puede ser, pero no sé. Bueno, no sé, a lo mejor, y luego también saber lo de que es una ciudad tipo Madrid, que a lo mejor mucha gente sabe por postureo y luego hasta también la posibilidad de que. de que allí pues, puede haber mucha más gente, a mí incluso con tema de estudio, ¿no? Porque sabemos que Madrid en general es una ciudad que hay gente de todos los lados, pero normalmente el que va para allá normalmente uh -huh. es alguien que más Casi siempre es gente que ha estudio, ¿no? Normalmente cuando te enteras... De, de, de todas maneras también, a ver, a mí me han dicho mucho mucha gente de Madrid que siente mayor y tal. Y dice, joder, yo al corno me... Cuando yo iba a trabajar, fui toda la vida y viene a trabajar en la misma línea de metro. Y al corno me antes el mogollón de mogollón hay gente leyendo, Y ahora no en ellos lees. Sí, todo, hombre, tal, todo para, para sí por eso yo digo que quizás también viendo otra época, ¿no? El libro nos guste no, o sea... No, yo, yo, eh, no, esto yo pienso que no, ¿eh? Porque, a ver, yo qué se puede decir, pues pensar... Bueno, pues el libro de papel y otra época. Eh, ahora ya es en otros formatos, pero no ya es la cuestión. Yo, yo cuido que el mismo que, que hoy día no llei es y está mirando pisos o chorraes... Eh, hay 30 años, tampoco llegaría, estaría, yo qué sé Sí, pero antes todavía había una especie de mitificación de por ejemplo, del de tema de los estudios no yo me pongo a pensar siempre eh, cuando, por ejemplo, una crítica, y se hace muchísimo sobre la falta de movimiento social, podemos decir de tratar de cambiar las cosas y demás ¿eh? cuando dicen, no, es que las generaciones de antes luchaban y es que la de ahora está muy tal, muy en casa o no muy tal y no hace nada, y dices, bueno es que aquella gente a mí, eh luchaba también por algo, por una realidad que, que sí que ven ahí el tema educativo, ¿no? Ya hemos de el, Había momentos momento que sí que, por, sobre todo muchos pensadores, además, difundieron el tema de que con la educación se podía llegar casi a lo que quisieras y demás, ¿eh? se hizo mucha hincapié, hay que pensar, bueno, yo creo y esto ya desde, desde la ilustración, ¿no? Pero bueno, evidentemente cala mucho más adelante, cuando empieza más a difundirse mucho la lectura en los círculos obreros, en Ateneos, sindicatos, todo esto... ¿eh? Pero, y esta generación en la que luego se, Sí que es verdad que en sus peleas parece que De las cosas principales que quería era por ejemplo pues Un tema de educación gratuita O asequible por lo menos para la, el trabajador ¿eh? Entonces yo creo que la cultura Sí que estaba como mucho más valorada, además los padres De aquella sí que en general Solían insistir mucho a los hijos que era bueno que leyeran ¿eh? Y demás ¿eh? Que eso pues seguramente es verdad Pero bueno, yo creo que hay gente a lo mejor no le Puede, es, puede ser que no interese leer en casi Ninguna etapa de su vida o sea, eh, yo, no, por, no, por supuesto, yo por claro, ejemplo veo a mi, eh, mi hermano Que quiero muchísimo Pero es un chaval Que eh, puede ver alguna vez algo Pero normalmente Nunca tuvo interés Y además no es porque Sean cosas que no interesan Porque eh, le, eh, Simplemente Pues eso Nunca realmente quiso leer ¿No? pero que antes sí que teníamos esa... Había una generación que sí que se creía que con la educación se podía llegar, por pues, aunque sea a salir de esa miseria cotidiana y demás, pero claro, hay un momento cuando la educación está muy extendida, que se convierte en lo que es desde hace muchos años ya, que al final es una pelea para encontrar esos puestos de trabajo de unas carreras que a lo mejor acabaron 300 personas y de, en un sitio y de esos 300 van a trabajar 10. Entonces, yo creo que llega un momento que hasta ahí el asqueo de esto, ¿no? Porque si te fijas, mucha generación, mucha gente, por ejemplo, que no estudió, habla con. ...con desprecio de la gente que estudia... ...al igual que muchos que estudian... ...hablan con desprecio de los que no estudian... ...o sea, no sé si me coges por ...sí, sí, perfectamente... ...¿sabes lo que pasa? que yo pienso que... ...no tiene absolutamente nada que ver... ...estaba estaba seguro por ahí. ...sí, sí, sí, no, no... ...a ver, yo... ...tengo conocido... ...gente devoradora... ...de libros... ...y de cómics... ...y de cosas por el estilo, y gente... ...extremadamente sabia... Que, ...que fracasara totalmente... ...en el sistema educativo... ...muchos, pero muchos, muchos... ...de la misma manera que tengo conocido todo lo contrario... ...tengo conocido verdaderos lerdos... ...con carrera... Eh, ...a ver, muchos también... ...sí, ¿eh? pero no voy tanto tanto a eso... ...pero voy a que... a que esa, ...esa generación sí que teníamos... eso otro detrás, aunque sean esas creencias detrás, ¿no? Sí que es verdad que a lo mejor lo que dices tú, pues a lo mejor gente que luego parecía que no se podía hacer algo con Canuto, pues también verdad que a lo mejor muchos de ellos, pues quizá le metían en casa, eso sí, la disciplina de trabajo, aunque no sea de tanto de leer, pero sí que por lo menos en los estudios, ¿eh? pero lo de eh, sí que estaba como, como mejor mirado, o sea, de aquella época leer no estaba, hoy por ejemplo se ve en muchos casos eh, como algo... Eh, de alguien que a lo mejor va por encima, como una especie de. La, la idiotización avanza. ¿verdad? Sí, sí. Oye, pues hoy está, hoy en general mucho se mira eh, como que, por ejemplo, pues mucho que si es postureo, o que si es. es una cosa que, se que está extendida. Antes no era así, porque antes estaba eh, antes el que leía, pues hombre, cuando a lo mejor era gente muy chaval, pues al que leía mucho, a lo mejor le pegaban o le molestaban, porque era una cosa también que. que sí que pasaba tal, pero sí que es verdad que no pensabas que lo hacía normalmente por Fardano, a lo mejor en un ambiente concreto ya Muy selecto verdad. de Madrid, que a lo mejor había un poeta, tal, pero bueno, eh, hablamos de casos eh más, más contados, ¿no? Hoy en día yo creo que, que, por ejemplo, pues el tema cultural es verdad que que sí que sí que por lo menos yo creo que la concepción de individuo la tiene bastante diferente al de hace tiempo. No, hombre, pero también es verdad que, a ver, todo eso que, que podemos llamar como lo cultural y, y un producto a ver, un producto aparte que no tiene tampoco mucho que ver, y como, a ver, y como eh, paralizar lo que eh, eso, pues sistema educativo eh, educación digamos más reglada más formal con, con el fecho de lo que estábamos hablando el concepto de leer de, de adquirir conocimientos sea por mero placer sea por por aprender alguna cosa a través, bueno, pues eso, de la lectura, pero no necesariamente eh, de, de lesbíes, ¿m? de lesbíes reglaes, de lesbíes formales. Eh, yo, a ver, yo que consta que soy de los que piensa que el hier, hier positivo siempre. Y además que consta que también estoy pienso lo de... Desde un punto de vista casi hasta científico, diría. O sea, que una herramienta de, de estimulación cognitiva y una herramienta, eh, si quieres, a, incluso a un, a un nivel neural, crea eh, conexiones eh, y, y es tremendo, vale por muchísimas cosas. Yer, cualquier cosa, ¿eh? el después también ta está de, dentro de si postureo del que falabes claro el que el que utiliza la lectura como postureo como factor de diferenciación ahí está no como decir cosa, no tampoco, soy como ellos ¿sí? no pero eh, mira eso recuérdame una una compañera que yo tuve una persona que conocí en la, en la universidad que cualquier libro que mencionares eh, eh, de hecho la llamamos eh, la lo leí Porque era, cualquier el libro y comencé. ¡Ah, lo leí! ¡Ah, lo leí! No había entendido ninguno. Eh, y era todos. O, o conocía los títulos, y entonces decía, y era el argumento así y tal, y decía que lo leí. Bueno. De fecho, siempre me acuerdo de su comentario sobre el de Cameron, como ya decía. De, ¿Es, es el, el ministro británico? <risa> sí, o oh, el de Cameron, el, el del vocacio ese. Digo, ah, sí, sí, claro. me suena, me suena. Pero bueno, eso, que no me acuerdo yo ahora con que estaba. Ah, eh, con fecho de que yo considero que el hierro, además... vamos a meternos en un ámbito que ya que ya cualquiera que esté sintiendo esto va a echar las manos a la cabeza, cambiar de emisor y tal, porque voy a decir esto ya es totalmente coherente vamos a meternos en el ámbito biológico ¿eh? Eh, el ser humano eh, como animal el homo, el homo sapiens eh, tiene yo cuido, bueno igual tiene más pero la fundamental y yo diría casi que es la única porque no se me ocurre más ventaja evolutiva que tiene y es la eh, facilidad que tienen respecto a otras especies la diferencia exponencial que tienen para acumular conocimiento para conocer su entorno y ese es el motivo por el que, bueno, pues por el que pudo imponerse, vamos a decirlo así, a, a otras especies ¿Cuál es la, la manera de conocer? Hombre, pues, todo estuvo bien eso del pulgar opuesto dicen muchos, pero bueno, hay otros animales que también tienen pulgar opuesto y no por eso No por ese motivo, pues bueno eh, sufrieron una Una evolución tan rápida eh, Hay también, por supuesto Y a mí que conste que eso me gusta mucho Quien dice el, el, el La posibilidad de transmitir el conocimiento El simbolismo Ahí Yo pienso que es importantísima Pero hay otros animales que también son capaces De transmitir el conocimiento Por ejemplo De, de de progenitores a. a. a fios, y incluso hay los que son capaces de usar símbolos. Puede ser que bueno, los primates superiores, de algunos de ellos, eh, bueno, pues pueden utilizar herramientas pueden utilizar. pueden llegar a conocer de algunos símbolos. Pero ya que nosotros llegamos un paso más allá. Ya no hay el simbolismo en sí más. Y el, el simbolismo es acervado. El mero hecho de ser capaces de. representar a través de, de símbolos sin sentido ningún letras ¿eh? el hecho de ser capaces de poner ahí el, el conocimiento ¿eh? fae que bueno pues eh, que las posibilidades de transmisión crezcan exponencialmente ya no llegue que que tú aprendas a, o sea ya no llegue como el mono que aprende a usar una herramienta una, una ramina para meterla en el en el foraco del hormiguero, sacar hormigas y se comeles ¿eh? Y eso enséñelo a, a los a críos o a los otros compañeros de, de, de, de manada, de grupo. No, no, nosotros ya que somos capaces de mucho más, porque somos capaces de todo eso, ponerlo en un formato que ocupa poco espacio, ¿eh? y en muy poco espacio, pues meter una cantidad de conocimiento tremenda y difundirla de una manera muy, muy amplia. Eh, Insisto en que eso, la posibilidad de conocer, es la única ventaja evolutiva que tenemos. Eh, ni tenemos, ni estamos cubiertos de pelos, ni tenemos grandes zarpes, ni somos especialmente rápidos. ¿no? pero conocemos muchas cosas. Y pienso que eso, eh, que ahora estoy falándolo así a gran escala, a escala de cada de cada individuo, también es importante. Porque una cosa y la adaptación eso, de la filogenética, digamos, a gran escala de la especie, pero otra y la adaptación del individuo. Yo creo que cuantas más cosas sepamos, más vamos a poder adaptarnos a lo, a lo, que, tenemos, a lo que tenemos alrededor. Eh, y el fecho es sí de, de lier. Y es simbólico porque y eso y, y el, el el el aprender todo ese conocimiento, toda esa manada de conocimiento que te ha metido en un espacio tan pequeño como, ¿eh? en un volumen tan escaso, como el de un libro, tan fácil de, eh, de descifrar y de, y de aprender para ti, y es tremendamente importante, porque eso, y es lo que nos puede permitir, bueno pues estar adaptados, sobrevivir. Eh, hoy en día, bueno, la especie como especie está caminando en contra de, de la evolución porque yo cuido que precisamente uno de los motivos fundamentales es el no conocer ¿eh? el, por ejemplo, eh, hoy en día cuando Rajoy o Trump o cualquiera de los que manden dicen, eh, eso del cambio climático es una chorrada bueno, pues a lo mejor sencillamente eh... los desconocen, no sé si me lo explico, quiere decir. están eh, llevando a cabo conductas inadaptativas no pero yo creo que ahí estamos yendo más allá ya del tema esto ya no se corresponde a atender con el individuo porque eso no. está clarísimo que esos son individuos que responden a los deseos de unas colectividades bueno, concretas o unos sectores económicos concretos y demás sí, que y entonces es, es decir aquí el individuo, del tema es decir, no, pero <risa> es verdad que ahí es verdad que el individuo en ese sentido tiene ahí tiene ese individuo realmente está diciendo lo que lo que no piensa otra cosa es que piense que lo pueda ver pero que pueda no imponer bueno no importarle demasiado. Mira, sobre esto de cambio de la leí una cosa de, de CICE pues que era un ejemplo, una más, yo eh. que le, Leí una cosa muy interesante de CICE Eh, que eh, La semana que viene voy a empezar el programa, estaba dudando si hacer sobre Lukács, pero probablemente empiece Soko a hacer de Zizek, que es un pensador que está muy admirado, parece hoy en día. Bueno, ahora yo creo que empieza a caer un poco mucha gente del guindo con él, no pero que estaba muy admirado sobre todo por gente de alternativa y demás, por todos estos movimientos que surgieron, ahora el tema del 15M, estos, estos movimientos y tal… y hablaba precisamente sobre el cambio climático una cosa muy interesante que era sobre el tema de las emisiones de contaminación no que decía que tenía una teoría que según él pues si nos preocupaba el cambio climático lo que teníamos que hacer era pues eh, vivir en unas pocas macrociudades toda la contaminación emitirla ahí que estuviera muy contaminada y ya está si fuera con esa lógica no eh, me hacía me hacía mucha rabia pero nunca había pensado yo realmente en ello que seguramente así ayudaría más al cambio climático estando diversificado el poblamiento no y, y daba Te digo, es una teoría que, que me, me resultó bastante chocante. Una cosa es que él, de, él le parecía una aberración y decía que no. decía que no. que no la, la veía razonable, es decir, que realmente reconocía que le preocupaba menos el deterioro al, al medio ambiente que el deterioro en su vida, en su vida cotidiana. ¿no? Eh, entonces, eh, y luego me acuerdo ponía algún ejemplo sobre Japón. Que decía que según él tenía una teoría que para mí no sé dónde la sacó. Yo que se la inventó directamente o alguien o se la contaron y la entendió a su manera. Porque decía que en Japón sí que sucedía eso. Que yo, por las referencias que tengo de, de gente de ahí de Japón, me dicen que no, que bueno, si son hay ciudades mucho más a lo bestias, porque por el tema, porque hubo una época hubo un boom demográfico brutal y el espacio reducido realmente para habitar, pero. Pero que, vamos, que eh, no es así, pero que él tenía teoría o esa teoría que me, me llamaba bastante atención. Decía, realmente, si te preocupas el cambio climático, pues eh, toda la humanidad se debería replegar en unos pocos lugares eh, y, por lo menos, dejaría lo demás. Eh, y, además, pues eso, dejando bastante más los árboles, los animales a su aire, pues eh, se regeneraría mucho de lo perdido, eh, seguramente, en, en no demasiado tiempo. No sé hasta qué punto puede ser verdad o no, porque ya digo que el tema... Tema ambiental, tema biológico Y tal, ya, ya controlo bastante Yo por lo pequeñín que sé Me parece que no, que, que no furro la área Porque Yo que sé, pues si a un año resulta Que va a está, digo yo eh, Sin saber nada Si resulta que los sitios donde más está afectando el cambio climático son los polos, que no llegue tan muy poblados que dejamos. Sí, pero sí, pero lo que tiene es que hay tal grado de emisiones en todo el mundo, que uh -huh. está también todo diversificado, además ya sabemos también que eso, que los países además poco desarrollados, que en teoría pues eh, hay... Si realmente dices, si toda esa gente dejara vacío, por decir de alguna manera, pon que se queda vacío eh, toda la parte central y, y casi el sur de casi todo el sur de África, uh -huh. más eh, Centroamérica y gran parte de interior de Sudamérica, y dices, bueno, si está todo, todo vacío, no tenías probablemente un pulmón como en las zonas, tendrías varios, porque acabas dejando <risa> unas <pilas> de selvas <risa> bueno, por sí, todos los lados, es decir, sí, eh, bueno. gran parte también el habitar todas esas zonas del planeta, claro, es que hablamos de zonas eh, tremendas que además se están deforestando, que dices, si esas zonas no estuvieran habitadas directamente. se prohibiera, si hace falta, al ser humano hacer actividades económicas allí pues dices, bueno, se podría a lo mejor observar pero que... No me sea, llame... no, oye, mira, yo tampoco nunca pensaba la verdad en esa opción. Es, es que es una opción que a mí me interesante porque siempre decía lo del el que Amazonas será el pulmón del mundo y dices, claro, pues si todo África... el Lo dejas ahí, sí. dices, es probable que porque yo creo que de, dejando de verdad la naturaleza actuar con el hombre, el hombre no tiene poder realmente sobre la naturaleza <ríe> si, le, si le dejas jugar a tu nivel, por decirlo de alguna manera. Bueno, me va... Eso como ¿eh? si, si peleo con uno mucho más pequeño que yo, me pongo a ese nivel y meto las manos a la espalda y me pongo un delante claro. del cuello, está bien, ¿no? Claro, sí, sí, pero bueno, mira, que sí que. No sé, no, sé. no sé, a mí me la reflexión que me resulta interesante. ¿eh? Luego ya digo que este hombre tiene. Después luego, claro, las derivaciones que le da, todas las ideas buenas que tiene. El problema es que yo veo que al final me, ya, me está llamando mucho atención porque esto le quizá le interesaría a lo mejor a. A Nuestro amigo, no sé si aquí tiene apodo el acupuntor, o se llama por supuesto el trovador. El trovador, bueno, eh, eh, que por ejemplo, yo tengo. Yo empezo, estoy viendo mucho parecido, por ejemplo, a, al pensamiento de CICE, y por eso no me extraña más que entre los nuevos partidos, al final, las nuevas formaciones políticas y tal, realmente son simplemente fortalecen al sistema. ¿eh? Pero que, que me, me está recordando muchísimo, por ejemplo, a. al propio escotado cuando estoy leyendo yo me al final dice que está pasando mucha gente por marxista y a mí me parece que es eh, no deja de ser un demócrata radical con toques de liberalismo bastante grandes eh, solo que bueno que que por lo que sea pues a mucha gente le cuela por comunista no sé si por la manera de escribir si porque el marxismo cultural hizo demasiada mella en los cerebros de la gente de nuestra de nuestra generación o por qué razón bueno. Hey, una cocina, por cierto, eh, ya que hablamos del cambio climático, eh, negro, ¿tú crees que es verdad el cambio climático? Eh, no, tengo, sí, no tengo duda de ello. O sea, vale, menos eh, mal. No, ya que últimamente cada vez topo más gente, que no, soy todo una fula. Pues eh, no sé, yo la verdad que no, normalmente, últimamente no sé por los ambientes que a lo mejor, que sí que es verdad que no, que no tengo a lo mejor tanto contacto, yo qué sé, llámale. Eh, con, no sé con gente a lo mejor puede ser más que pueda tener más opiniones quizás me, me, me estoy últimamente alejando de gente que parece que los pensamientos aunque realmente luego esa gente mucho dio el respeto pero digo pensamientos a veces que me ofenden o que tal sí, sí, no, pues, sí, que, pero sí que es verdad que eh, me parece que hablan, si te pones a hablarlo un poco seriamente es que le desmontas el argumento en, en cualquier momento y simplemente con percepciones con experiencias que tenemos en el día a día efectivamente no, no tenemos que recurrir a ejemplos del Polo sur uh -huh. simplemente nos basta con ver la realidad aquí o sea Yo creo que hace... Me, hombre, y quizá pasó un año suelto Desde entonces, pero yo recuerdo hasta, por ejemplo Aquí simplemente en Asturias, hasta los años 90, finales Primeros... No, sí, hasta los primeros 90 No, hasta, perdón, hasta finales de los 90 Quizá como mucho, que era habitual La estampa, de, por ejemplo, de ver la cordillera Del Aramo, nevada, desde sí, que bueno, bueno, de que hay unas primeras nevas, había un año, puede ser en Noviembre, dependía, hay años que entraba más Noviembre más tarde, un año en uh -huh. diciembre Pero desde que hay unas primeras nevas realmente serias Que ya cuajaban y que ya quedaban la nieve no se iba hasta mayo y muchas veces, en junio avanzado, todavía había nieve. O sea, uh -huh. ahora yo creo llevo 15 años que, exceptuando uno o dos, que la nieve dura, pues, dos, tres meses, que igual te empieza de enero a marzo, o un año tarda más y empieza en marzo y te llega a mayo, pero eh, lo noto muchísimo ahí. Bueno, aparte, evidentemente, de... Por ejemplo, pues, eh, no, y de mucho lo de estos días sorvallo, que tan ahí, habitual, o. que aquí en Obvio se notaba, pero por ejemplo yo en la costa, de ahí se notan mucho más que... Que claro, cada año lo noto que hay muchísimo menos y en la costa solo notan muchísimo. El rollo va desapareciendo. Yo entonces... acuérdome cuando ya era guaje de, de Orbayar una selva entera igual. ...o sea, de, Sí, joder, sí. Y sigue, y sigue, y sigue, pero que ya era que No, no llueve, Ahora llueve. Cuando llueve, llueve en chubescaes. De fecho, cada vez hay más, más trombes que antes no les había. Y, y yo me acuerdo la, la temporada, por ejemplo, mismamente ya no he muy, muy lejos eso. Sí, la época de que hacíamos los capítulos y demás. Mm. Yo recuerdo subir hasta aquí, hasta la radio, que me quedaba bastante lejos de casa, subía sí. andando, y a mí no me gusta nada llevar paraguas. <risa> eh, y me acuerdo de... Claro, y el día que y no además ves. muchas veces tenía calzado que calaba bastante, y recuerdo que siempre tenía, cuando tenía radio, siempre preparado, cambiarme, preparo, preparo, ocuparme de qué ropa tenía que llevar, porque... Quitado que fuera un día excepcionalmente bueno, o que ya supiera o que fuera muy estable esa semana y tal, porque sabías que si llovía aquí es que te podía estar lloviendo todo el tiempo para subir, todo el tiempo para bajar y el tiempo que estabas por ahí. Sí. Eso ahora no, no pienses en ello. Si un día te iba es porque te sorprendió, o porque no pensabas que tal, bueno, o, por, bueno, o bueno, porque bueno. ese día coincide que sales y ya está lloviendo, pero no no no hacías esa previsión, no no, no tenías esa. Eso la, la mente. Yo de otra manera también, porque ah. yo al corto, yo siempre de toda la vida anduve en bici. Siempre me apuesto a andar en bicicleta por la ciudad y nunca me preocupaba especialmente el tema de la lluvia porque yo ponía el, el, el mi chubasqueru, mi pantalón impermeable. Si quieres, y, y, que no me, bueno, el pantalón impermeable empecé a llevarlo bastante más tarde. ponemos hacia un chubasquero una gorra y ya la yataba porque, joder, en los vallos, si los vallos molla y tal, pero en el momento hoy, pues más bien. Pero ahora, ya es terrible porque ahora pueden caer chubascaes. salí en bicicleta de de esto y, y un suicidio y, y eso antes no pasaba joder o este trombes como las la que dos o tres años seguidos que vinieron un es, un en sí, una sí. determinada época del año que bueno que llevaron la, sí las del las del, la que la de que yo recuerdo la del verano del 2010 la de la de una que hubo en 2011 de cuando el molín del puerto efectivamente, efectivamente pero sí que pero vamos no no eso de las lluvias bueno ¿y yo qué te voy a decir que estuve trabajando bastantes años siete años en tema de excavaciones arqueológicas uh -huh. y es que incluso notaba casi eh, vale año a año a lo mejor había un año suelto que no pero veías que la evolución desde los primeros años que trabajaba hasta los últimos que era brutal de los pocos días que nos acababa lloviendo o vale que te, y lo cual te llovía encima era una putada porque era lo que decías tú era lluvia que encima Eh, si tenia, te tocaba en, tus jefes, Los jefes en ese momento decían que no se podía parar de trabajar Porque normalmente cuando llovía a veces parabas Pero si coincidía que no podías te Acababas con unas mojaduras impresionantes <risas> Me acuerdo que en cambio, claro, con ese herballo, Salvo que estuvieras las 8 horas debajo A lo mejor estabas un par de horas, ni siquiera acababas mojado Si llevabas un simple chubasquero y ya está Pero claro, con estas trombas es, in, es imposible o sea y, y, y, y yo creo que aquí además en el interior Eso todavía se nota más que en la costa Porque en la costa, muchas veces como tienes por el tema de la bruma y tal Pero, pero vamos, eso sí que es una costa no noten más en eh, esparella es este. Se nota que más en rompe. las mareas, efectivamente. Sí, sí. La costa lo nota, se nota más de otra manera. Eh, aparte, bueno, por ejemplo, o por ejemplo el tema de la subida del mar en, en Sichon. Mismamente sí que es verdad que hubo una temporada que eh, empezó cada vez a subir más el, el nivel del mar, se veía que no, que al principio yo cuando llegué a vivir allí. mismamente creo que por la escalera 4 5 6 era la eh, donde llegaban las mareas altas podía llegar una 7 la 8 eh, uh -huh. pero es que ahora te come la playa hasta el final me acuerdo sí. cuando empezó a llegar a la 10 o 11 decían que era por culpa de la obra del musel que en parte la verdad puede ser verdad porque cambió las mareas pero es que luego iba a ser las playas o sea, es que no debería afectar la del Musel y notabas Está también bien. algo parecido y en son encima después de que ya pasó a ver el Musel que ya estaba consolidado que hay que decir el mar ya estaba regulado por decir de alguna manera es que veías que cada seguía subiendo ya te digo yo ahora de vez en cuando todavía las últimas veces que me recuerdo el último fin de semana que pasé por ahí Que, que estaba pero completamente hasta arriba, enganchaba con el río Piles directamente y eso era impensable, o sea, yo creo en si son por ejemplo en 5 en o 10 años no va, a haber, no va a haber playa, hombre, sí, cuando hay marea baja pero ya está, y, pero, y, y a este paso cuando a, dentro de 20 años ni con marea baja no, es una, yo creo que es una realidad que son ah. eso no se puede bueno, no se puede cuestionar siempre quedará poniente <risa> la playera del poniente el, el pequeño mediterráneo sí, sí, aunque, aunque yo para playa soy más de, de la zona, eh, del, del el occidente Astur, joder, yo joder. siempre soy un, sí, sí, siempre, eh, la zona Hostia. de Tapi, Tapi Casariego y todo por ahí, toda esa zona, y además encima tiene una cosa muy buena que es que no hay apenas eh, gente, Bueno, es, bueno cada, la mayor ventaja, desgraciadamente, ¿lo? cada vez más. Sí, pero sigo notando muy poco. ¿verdad? No, sé, no, no sé. es como ir para el lado contrario. El lado contrario se mete miedo. Y es pues yo llegué cada vez topo más gente en el tema de, de, de la negación del cambio climático. Pero curiosamente, topo los desde de, de de, de muchas vías diferentes. Porque, bueno, Topolos los que, pues, bueno, pues lógicamente. Eh, alienados o contagiados por las ideas que, que promulguen, que difunden pues, pues las personas que tienen eh, intereses económicos y que lógicamente no quieren renunciar a los intereses económicos, grandes fábricas, producción claro, energética o sea, las constructoras y tal, con la producción de cemento, etc. Por ejemplo, todo esto, cosas, ¿no? cosas etc. Eh, <coughs> pienso por un eso, que, que hay los que vienen ahí Pero curiosamente hay los que vienen del yao totalmente contrario. Del, del yao este de les... de Porque entra dentro de la colección, del paquete, de, de, de, de, de, de todo en Cospirano y Cantesistema. Eh, y es curioso porque yo últimamente también estoy viendo lo de... Lo de cómo oye que la, les Cospiranoes vienen todos y como una serie de paquetes. Entonces... Eh, Tú, si, si crees eh, que los chentrais eh, son aviones que están fumigando veneno, también tienes que creer que beber agua de mar que lleve la solución a todos los males y también tienes que creer que lo del cambio climático que lleve todo una absolutamente una absoluta mentira. Que, que bueno, oye, yo no sé, precisamente cuando en, en casos como este que decimos que, joder, llegué... experimentes o tú. tuve yo creo que consta que a ver, yo si me dicen yo que dicen que se está calentando, se senta, yo, a tanto yo no llego yo no, no, la memoria no llega para pues saber si cuando yo era pequeño había un grado menos o había un grado más pero hostia, que, que está cambiando no, eh, y el, no, no, y el tema de los grados también tiene yo verdad por una cosa eh, yo pongo a pensar sobre todo el tema de las nevadas uh -huh. yo bueno, viví unos años que viví en salas ¿Eh? que no es un sitio especialmente alto está a 200 metros debe estar y se, por ahí de 250 ¿eh? y, y el, al, en Salas empieza la subida a un puerto, el, el puerto de la espina que sí, encima eh. está Deben ser 600 metros, o ¿eh? sea, no es tampoco nada alto, 600, 650, pues ahí, no, no, y cada vez que caían eh, nevadas, que además eran todos los años, caían más varias, porque no era que te caía unos días de nevada, era que a lo mejor, vale, no hablamos de que estar todavía nevando, pero que te, te tenías tres o cuatro temporadas de nevadas gordas, a lo mejor de unos días, ¿eh? Y cuando pasaba eso, es que quedaba eh, completamente eh, colapsada la carretera, hasta algunas hasta, claro, la principal sí que metían las máquinas, las que no, pues duraban hasta varios días, pero que ahora, si te cae una nevada gorda, la nieve se marcha sola. O sea, en, en lugares que no sea altura, este año estuve, por ejemplo, que estuve también una temporada, unos, unos días, ya sabes, trabajé también por ahí en Segovia y tal, uh -huh. ¿eh? y cuando estaba allí, eh, me caí por ejemplo, cayeron unas nevadas que no había llevado en todo el año, que decían, mira, mira, parece que va a nevar gordo. y cayó una nevada que parecía bastante gorda que casi no llegó a cuajar, lo cual digo la temperatura, quieras que no, aunque sea del suelo de todo, eh, no, de, tiene, está claro de que, que no, de, tiene que ser más alta, pero es que eh, además nevó algo por la tarde y nevó durante la noche y por, debió parar a las 5 de la mañana, 6, pues por la mañana a las 9 de mañana no había nieve en ningún lugar o sea, había algo, algo debía nieve en algún coche, en algún tejado, pero ni siquiera en, en los prados que veías a lo lejos, en los montes que veías a lo lejos se dice, la nieve se marchaba directamente y era una neva que dices, bueno, era para además siendo Segovia, dices eso seguramente hace años una neva de seca libre, pues te duraría cuatro, cinco o 6 días, por lo más habría heladas y demás Cuando pararía de nevar, ahora eso no se produce O sea, ¿sabes? la nieve no te, no te dura Cuando nieva en la espina Nieva y ya está, se mete en casa Pero cuando acaba la nevada, el día siguiente Pues van con el coche perfectamente Y no necesita pasar una máquina Yo con una máquina que quita nieves en la espina no deben meter desde los años 80 <risa> Es decir, eso es una muestra <tomamente>. import importante de, de qué pasa, ¿no? Eh, lo que pasa es que, claro, siempre Eh, tenemos luego el tema del argumento, que la gente como le gusta el tema, se queda con lo visual eh, los medios, por ejemplo, muchas veces difunden esto de enorme nevada o enorme tal en la sierra de, de Teruel, ¿no? y te saca una nevada, es verdad, acojonante y dices, joder, parece que cayeron aquí cubre 40 centímetros, pero dices, es una cosa que claro, pues es que luego no van a enfocar al día siguiente no van a ir pero, a ver que está derretía la nieve probablemente, que sería algo, es increíble que se pueda derretir tan rápido ¿eh? pero ¿qué pasa? que cuando, cada vez que salga una noticia de esas pues... Eh, Eh, en ocasiones también tengo comentarios como eh, como que parece que con raíz el cambio climático porque sí, sí, lo hacen sí. de manera muy sutil en ocasiones que y, y normalmente lo escuchas, cuando eh, ne va esta siempre escuchas luego más vas que vas a tomar un café en los barrios. Que que sí, eh, efectivamente, tú, joder, efectivamente. Sí, eso sí, es lo de. Sí. Hace poco, por ejemplo, cayó una en Madrid, hace en abril, pues sí, ahora estamos. Yo creo que debe ser como hace un mes. Eh, y mucha gente. Eh, por ejemplo decía estaba sorprendido decía mira que quiero no me ocurre no me digo nieva en abril digo vamos a ver Madrid y que yo sepa es un lugar que te podía nevar hasta mayo perfectamente eh, y además que tenía abril pero vale pero es que el problema es que no nevó ni en marzo ni en febrero ni en enero ni en diciembre ni en noviembre sí. y de todas maneras eh, una cosa que también a ver eh, yo yo cuido que hasta cierto punto o está difundiéndose mala idea o, o la gente está te mal porque quiere por, por, por, por, por, por, El hecho de que, eh, de que el calentamiento sea global eh, puede querer decir perfectamente que haya tal descompensación que caiga una granizada en, en agosto. Perfectamente, esa sí, es sí, la cuestión. Soy yo, esa es la cuestión. Yo por ejemplo bueno, go... Las, las podían, podían caer, lo más que cuando pasaba pero eso era una circunstancia muy excepcional y podía ser. Ahí porque está. dices? Porque vino una especie de, de viento sahariano muy gordo que te llegó ese día en Oviedo a 42 grados y luego, claro, para, cuando hay el cambio tiene que ser muy rápido, te cae una granizada, pero ya está una. Sí, pero ¿no? mira. Y ya, ahora es habitual. Yo ahora te vez contando lo de. Claro, te ves contando casos cotidianos en los que podemos vuelo. Claro, joder, yo uno ...uno que no me pescanciara... ...pero que llegue la huerta... ...yo en la huerta... ...cuesta ya respetarles las fechas... De, ...de semar, de, de recoger, de tal... ...que aprendí de los mis vuelos... ...ya casi hasta cierto punto... De ...cuesta respetarles... ...porque a lo mejor... ...en la fecha que tenía que hacer... ...un determinado tiempo que ya era bueno... ...para semar tal cosa... no hay ese tiempo... y a lo mejor resulta que en los tiempos por ejemplo qué sé yo pues ahora que ya en principio podías despreocuparte del tema de chelas y demás a mí qué me la chelada que mmm cuantes cuantos unos pataqueiras eh, hombre, habrá los que me digan así toda la vida chelo en mayo eh, a lo mejor vale sí pero que caigan varios chelas Eh, en el mes de mayo no, no, y además, que ¿sabes qué pasa también? que a lo mejor antes, me, yo no sé, no dudo que a lo mejor te pudieran caer casi durante todo el año pero es que hasta la propia especie si, si la helada habitualmente es continua, llamarle que hasta la propia especie que cultivas, se puede adaptar a algo por, porque quieras es que no es una cotidianidad aunque sea dura para ellos, es como el que te cuesta sacar un cultivo en un lugar ah. pero que es complicado, pero es verdad que esa helada encima como te viene después de a lo mejor de ...dos meses cálidos... Ahí vamos, ahí vamos. ...esa helada pues te destroza por completo... ...porque además la especie pues... ...a lo mejor creció mucho más de lo que podría... ...esa es, mucho ahí, más es otra cosa que, que veo muchas veces... ...el fecho de... ...de cómo los los frutales... ...florecen a lo mejor en febrero... Sí, ...básicamente sí. vuelve otra vez a bajar... ...la temperatura en marzo... vuelven a ...vienen a caer unos cuantes granizales o tal... ...y pierden toda la, toda la flor... Eso pasa, el hecho de que tean los árboles, eso, floridos en febrero, no en normal y ya van muchos años que, que eso pasa, lo que pasa, bueno, lo he pero, dicho, pero pero, en la flor. Porque pero mira, este negacionismo además es curioso, porque la generación esta nuestra, y sobre todo la, y las que están por encima, por supuesto, teníamos una cosa interesante, que todavía fuimos educados, y nuestros padres o los mayores más todavía, uh -huh. en un medio... Aunque no fue, vivías en el medio rural exactamente, pero había gente a lo mejor podían o y tal, pero siempre tenías el medio rural muy cerca, siempre tenías a mano todo, conocías mucho más seguramente las especies de animales que aparte habría más, especies vegetales que también habría más, pero era más fácil conocer todo esto, ¿no? Los, eh, sabías, veías un hueso de, un fruta, de una fruta y sabías qué fruta era. Ahora, pero si sí. lo sabes, es porque la comes, no porque sí, la sí, sepas, sí. porque la veas por el monte, ¿no? Es decir, que teníamos ese conocimiento y a lo mejor esas cosas. es una cosa en la que por ejemplo para el cambio climático simplemente a la mayoría de gente el conocimiento no necesita ni verlo a nivel de los medios simplemente es que recuerden lo que su experiencia vivida pero claro eso debe, eh, seguramente, pues requiere una manera de pensar diferente es también eh, no sé buscar un poco un mecanismo de de pensamiento que, a lo mejor decir, joder, es que a través de mi experiencia puedo darme cuenta que hay realidades Pero pues, sin que me los demuestre eh, te televisión. O sea, oro, yo vuelvo a, <risa> al comentario ese que hice gente sobre Orwell y 1964, y que, sencillamente, no existen esas cosas. Quiero decir, el, la alcordanza, ¿eh? los sitios son... a ver la memoria desgraciadamente y yo la, selectiva. la no es memoria y es selectiva y y es débil y es prove o sea ahí entra lo que entra tampoco hay que ¿eh? que podamos guardar ahí la de dios de cosas y acordarnos de no. de la infancia y de los tiempos pasados yo reconozco que tengo ahí una un disco duro bastante gordo por, pero bueno pero sí que pero sí que es verdad que vamos que es, <risa> que sí vamos no sé, que Y, y bueno, tú date cuenta que todo eso, si no se registra de ninguna manera eh, deja, de, deja de existir o deja de ser fácil de recuperar Quiere decir, o sea, a mí parece que, que estoy en la sina, Pero claro, si no tengo ningún sitio donde velo Yo un poqueñín como, mira, eso que se, eh, que, se, bueno, que se falla habitualmente Pues cuando crece una ciudad va comiendo el, va comiendo lo de alrededor eh, a la gente cuesta ir a acordarse de cómo era a mí cuesta mucho acordarme de cómo eran barrios que están junto a mi casa sí y mira, yo una de las cosas que me gusta por ejemplo me encanta lo de lo de ver cómo era por ejemplo eso no ver cómo eran realidades anteriores por ejemplo en Madrid ahí que estuve dando clases y con los chavales los llevo a un museo que era de la ciudad de Madrid que tenía una zona que era la maqueta completa más perfectamente reproducida de cómo era la ciudad era gigante la maqueta era una cosa brutal era más grande que este local ¿eh? y era de cómo está reproducida pues la ciudad de Madrid en, en la época de Carlos III creo que era ¿eh? que, y claro a mí me, me interesaba mucho y, y claro es quedas así un poco alucinado con los cambios pero vale ahí hablo de cambios muy lejanos pero es verdad que ...que además en una ciudad los como por ejemplo caros. Madrid... ...todos los barrios que... ...joder, es que por ejemplo Vallecas... ...era un barrio no hace tanto tiempo y, y no es un barrio ya... ...o sea, es, bueno, o sea no era un barrio, era, un, era como otro lugar... ...fuera de Madrid, al final uh -huh. era como una especie... Sí. De, ...aunque estaba al lado, pero era una especie de... de ...es decir, pero ahora nada, ahora es una parte... ...y ya está hasta Centro casi, o sea... ...es decir, y cómo Mira, va creciendo todo eso que hay alrededor, ¿no? Yo hoy en día... ...intento acordarme de cómo era la Florida... ...yo crecí en la Florida, o sea... ...yo pasaba el perro por los prados de la Florida... Y no me acuerdo, ¿no? O sea, yo, no me acuerdo. Yo, yo nunca fui, tengo el recuerdo siempre entrando desde Mieres cuando venía a ver a la abuela y tal y por la voy ver a ver la Florida esto que está para arriba, a la izquierda, ¿no? No, no, que va, está ah. la Florida está para a continuación de llover Vale, ¿qué barrio es este? ¿Qué tal el qué tal a la izquierda? Montecerrado. Ah, Montecerrado, vale, vale. Montecerrado. Bueno, no, es que eso me pasa igual que también que nunca fui a Montecerrado, digo, ahora ¿Más? debería flipar porque fliparía porque yo solo recuerdo los prados que veías para allá arriba, claro. ¿eh? una zona de, bueno, veías dices, acabarán construyendo, pero no sabías, pues, no había mucho sentido, pero veías una es, zona es, muy mira, pindia tanto, muy rara, tanto en Montecerrado como en como en la Florida se hicieron una cosa que hoy en día allí, bueno, pues, era tal orden del día y a la manera de, de, de trabajar que tienen. ...ya Fale también de he muchas veces aquí... ...porque es una de estas cosas que me obsesionan... Eh, ...construyeron el barrio entero... ...a la vez... ...y no llegué como a lo mayor ya era en antes... ...que bueno pues oye... ...tiraban en esta casina... O, sí, ...o en sea, este un lado que fuera, nuevo, ...hacíamos un edificio... Que ...ahora aparte de que llegué que lo faen toda la vez... ...llegué como que... ...que, que resen, que nivelen... ...en antes la Florida... ...pues no llegué que tuviera... Sí, con muy, se lo ...mucho formas. relieve... ...pero llega en el momento que... ...lo primero que hicieron... ...y bueno, eso todo fue poco porque... Eh, ...empezaron a urbanizar todo lo que había... ...entre la Florida y... ...les campes que todavía era Prado... ...lo primero que hicieron... ...fue meterles excavadores y demás... ...y rasarlo... ...rasarlo literalmente... ...o sea... ...lo sí, que sí, era ese, antes era... era ...tengo que poner aquí una maqueta y tiene que tener un sitio liso... ...efectivamente... ...con lo que ¿qué pasa que ahora... Yo pongo medio delante y ni siquiera reconozco las distancias Yo toda la vida daba un paseo muy guapo Desde casa de mi abuela hasta San Lázaro Paneceres Lo conozco, un pueblín que ya, ya no lleve casi pueblín de esta radio Porque ya te ha pegado, a, ya te ha pegado a, a la Florida y a las campes Pero ya que ahora mismo, eh, bueno ahora ya me acostumbré Pero tuve un tiempo sin ir por allí Eh, sin atravesar la Florida y tal por circunstancias ya no viví allí y un día que fui te, te, pero estoy cerca, estoy lejos ¿por dónde voy? aquí había un río ya no hay el, el río sí que había ya no lo hay no sé si es que lo taparon y lo convirtieron en alcantarilla o lo, lo desviaron no, desviarlo no porque no está en ningún sitio yo sabía ir por el río sabía subir por la carretera ya no existe directamente ya ya no hay que que te ha cambiado sí que no existe no sé tal cual es eh, de donde vivía el aquel amigo común nuestro ¿no? de eh, eh, sí acuerdas sí donde la casa está siempre sí, que la casa ya no llegué a la casa donde donde él vivía dejara de existir dejó de existir pero yo que dejó de existir la casa toda esa red dejó de ella. existir la orografía dejó de existir la carretera y está la, la calella callejasajare esa que nosotros prestábamos tanto para pa ir en bicicleta el Ya no hay Ya no existe Directamente Ya no llegue Que haya cambiado Que ahora pusieron Otro asfalto Que ahora construyen los llavos No, no Ya que directamente No existe Eso podríamos decir Que ahora Vale, pues es difícil acordarte Pero ahora todavía Podemos, por ejemplo Recordar cómo era eso Pero la historia es que Cuando venga gente Que no vio eso mm -hmm. Se... Eh, lo que sí tienes es que no puedes eh, recrear nada de lo que había porque piensas bueno esto sería vale en vez de estas casas estarían aquí casas pequeñas no es que no no estaba así eso es decir el, el, la orografía no tiene nada que ver es decir no solo cambió el paisaje humano que normalmente pues tú llegas a un sitio pues bueno vas, si, si has visto la evolución sí pero claro la siguiente generación que eso no va a haber conocido va a pensar puede pensar que eso siempre estuvo fue así la orografía no porque lo normal es que no pienses que que eso se que te haga falta cambiarlo. ...me Fijémonos otra vez de las reflexiones de Winston, de Winston Smith, <risa> el protagonista de 1984, que decía y que negro casi parece que estaba diciendo las mismas palabras que tú el, en eso de decir bueno yo todavía a lo mejor me acuerdo de alguna cosa, ¿eh? pero pero los que vengan detrás ya no se van a acordar. Claro, pero mira yo nada como... del tiempo del tiempo tener el partido A la, ...a la supuesta revolución esa qué tal... ...no se van a acordar... ...la angustia al hablar con, con... un paisano de 80 años... ...no sé si te acuerdas de ese pasaje... ...cuando se está paseando... ...por un barrio de... ...de, de lo que en el libro se llama... ...los proles... ¿eh? El, ...el 85% de la... ...de la población que son... ...bueno, sienten pobrecillo, ...que viven en los suburbios... ...el pasea y encuentra a uno que es un... ...prole de 80 años... ...y este vivió en antes de, de la revolución... ...vivió en antes de todo eso que me cuenta. ...pues pregunté si es verdad... ...claro, pero el paisano ya... Eh, ...ya se, se iba a la chaveta y, y apenas puede contar nada... Y, y, ...y entonces Winston sigue con la sola reflexión de... ...los únicos que, que pueden acordarse de cómo ya era el mundo en antes... ...son ellos y ellos ya... dentro de poco van a morrer y dentro de poco vamos a morir todos y dentro de poco todo lo que naza no va a conocer otra cosa que no sea esto y como la historia encima está manipulada te ha borrado todo lo anterior nunca no va a poder conocer pues, no, va, no va a saber ni siquiera que existió pues mira, voy planteate una una cosa a ver, cómo la, a ver si la ves parecido a, a como yo lo veo A eh, que el, precisamente volviendo a, aunque es al final volviendo al tema decíamos un poco de las revoluciones y demás ¿no? que yo creo que esa gente sí que era la esas generaciones anteriores es eh, sí que eran gente que normalmente tenía mucho más contacto con aparte con el medio físico no eh, la mayoría hacían trabajos manuales sea en el sector agrario o sea en el secundario realmente consumir consumían lo que necesitaban y ya está no realmente uh -huh. no tenían tampoco como hoy, lo que decíamos otro día, de tema de los viajes, de tema de pues estas necesidades de tecnológicas, lo que sea, ¿no? Es decir, eran, eh, eran necesidades que realmente se habían tenido durante toda la historia, solo había un momento que a lo mejor el bienestar, el desarrollo económico, pues se había posibilidad que por lo menos se tuvieran sin tener que andar en plan nomadeando o, o yo qué sé, o dando en un puesto muy privilegiado a la sociedad, ¿no? Uh -huh. Es decir, pues eh, yo creo que esta gente sí que era... muy luchadora, en parte, no tanto yo creo, que por eso se dice muchas veces, por el tema de la ideología y demás, yo para nada, yo por ejemplo el tema del marxismo y tal, que me interesa mucho, como como un discurso de fuerza motriz y tal creo que realmente a toda esa gente no llegaba nada cuando dicen que toda esa gente era comunista, la mayoría no era comunista, yo creo que la mayoría de gente de la que, que habían vivido, era gente que sí que habían vivido una realidad concreta que pasan a otra realidad concreta y es eh, precisamente pues el Ese, ahí sí que se produce un choque, ¿no? Nosotros, por decirlo de alguna manera, creo que, por ejemplo, en el tema de la mercancía tenemos tan metido eh, que... a esta generación, las generaciones que vienen ahora, ya esas van a tener relación solo con la mercancía, sea a base de tenerla o de desearla, ¿no? Que por ejemplo además se ve muchísimo por ejemplo el tema de inmigración que normalmente pues desean, vienen nada más deseando pues eh, esos, estereotipos sí, que es el, esos estereotipos que demuestran, es verdad que huyen de, huyen de la pobreza, uh -huh. eso sí que o sea no hay que tampoco pensar, decir que son gente que es que están mal allí pero pueden estar pero vienen, no, no, es gente que muchas de ellas está muy muy mal, pero que piensan eh, sí que es verdad que tienen ideologizada mercancía porque se le ha metido ya completamente, ¿no? Y yo creo que probablemente, el, lo que decía antes, de un, que hay alguna fuerza que pueda cambiar esto, puede ser muy complicado precisamente porque... Eh, pues ahora mismo no, no tenemos esa contradicción que podía haber entre gente que había vivido en un medio que realmente no era un el el, el, el, el, el, el capitalismo avanzado ¿eh? y en cambio eh, había había un choque es decir ahora no ahora es decir ya somos ya somos partícipes de este sistema desde que nacemos ¿eh? entonces es decir aquella gente estaba había entrado en un sistema nuevo pero había dejado atrás uno que del que seguían teniendo memoria aunque fuera memoria inconsciente no mm. pero yo no sé que ahora quizás estemos eh, como más desubicados, no sé, a veces pienso que yo, no sé si, ha, si sería interesante hasta, por ejemplo, desde el punto de vista individualista que repensar un poco más el individualismo una sociedad como, como la actual, yo creo que muchos conceptos de individualismo que seguramente los tenemos mirados en plan en el sentido de los liberales que lo justifican básicamente a, para, para el mantenimiento del sistema, pero superfeccionamiento perfeccionamiento, lo que sea, ¿eh? Eh, y luego los referentes, pero que ya hablamos del siglo XIX, ¿no? De, de, de a, a, por ejemplo, a muchos anarquistas o demás, o a, o a algunos literatos. Eh, yo creo que ahora quizá eh, falta, por ejemplo, esa, esa figura, esa referencia también, ¿no? No sé un poco cómo, cómo lo veis, porque yo ya te digo, yo, por ejemplo, soy muy marxista, pero evidentemente luego eh, confío poco luego en el marxismo como herramienta que puede es transformadora, porque eh, tendría que producirse, cuando surgen estos partidos, realmente no es que. La gente se haga marxista. Es que son unos pocos los que controlan ese proceso, claro, claro. no? Los, esa vanguardia obrera, eso de gente ideologizada, ¿eh? y porque el, el marxismo realmente, al ser al, al ser un pensamiento compl, eh, complejo, aunque parezca muy simple, eh, yo creo que para que pueda, eh, que es muy complicado, porque cómo puedes esperar que hay una revolución que cuajen todos ese pensamiento a la vez. Es decir, es muy complicado. No sé si, si, eh, cómo se podía, porque quizás es verdad que el, el individualismo sea una manera importante para cambiar esto. Pero claro, te, tendría que ser una especie de eh, sucesión de individualismo, o sea, que estuviera generalizado. pero, no, sí, pero no, mira, no te he contado una cosa. Eh, estás hablando de, de individualismo, pero de, de una óptica eh, colectiva. Estás hablando de la suma. Estás hablando de la necesidad de que cambie todo. No, pero digo porque a lo mejor te, lo que quieres conseguir desde el punto de vista individual, pues siempre al final es lo que te dejan. sí claro ¿no? por ejemplo, de alguna manera pero también está interesante decir oye me gustaría ir lo más allá de donde me dejan pero no pero a ver no ves no, eh, a ver cómo me cómo explico la, la misma manera de verlo eh, el hecho de, de de intentar pienso yo pues dentro de, de los posibles del de, lo, de la burbuja de libertad que tenga cada uno nuestros los de libertad como a mí me gusta decirlo el hecho de que cada uno intente hacerles cosas de la manera que les quiere hacer no llegue porque diga voy a hacer esto así ...para pa ver si nada ...también lo hacen los demás... ...y a ver si entre todos... Sí, eso es... ...esto no es Adam Smith... ...que piensa que de esa manera... ...eso es... ...no es... ...en eh, la historia que dices... El, ...como por ejemplo... ...con el tema del liberalismo... ...que está seguro de que cada uno... ...luego escogía las mejores opciones... ...como si fuera que todo el mundo... ...estudia las opciones... ...como una especie de gráfica... ...o algo así... ...sí, no sé... ...no, y, y más incluso... ...voy al tema de que... ...que el... hacer las cosas... Eh, ...que el individuo... ...fue a hacer las cosas... ...lo que sea No lleva una estrategia, ¿eh? como yo que sé, pues como a lo mayor en el, enfocándolo en colectivo, no llegamos, vamos a enfocarlo a través de, de, de una vía individual, pero para llegar al mismo sitio que por el otro no llegábamos. No, no, no, no. Yo pienso que, llegue, a ver, al fin y al cabo, no deja de ser como el, yo no fuego nada, es que no le fuego a la demás gente Esto vendría a ser como... Bueno, yo fuego mis cosas... ¿eh? Yo solo... Pero si, si otros solos también están faciéndoles por ahí... No, no... ¿sí? Yo con las cosas... Yo... Porque pienso... O sea, no pienso que los demás... vengan a hacerles y no... A lo mejor sí... A lo mejor no... Pero tiende a darme igual... O sea... Tiende a darme igual... A ver, que me dé o no me dé... Pero... Joder... Que... Las es, que cosas... De, de uno... No necesariamente impliquen... Implica la necesidad de que los demás también faigan. No implica la necesidad... No hay por qué esperar a hacer las cosas a que les faigamos en grupo, ni hay que esperar a hacer las cosas también a que les faigamos un montón de, de individuos por separado. No sé si me explico, la sí, verdad pero, es que un concepto pero, pero, de eso. pero yo, por ejemplo... Eh, me voy a hablar de, de una cosa eh, además lo leíste tú de un libro que me ha gustado mucho además hay, hay un colega que igual está escuchando el programa y todo que también lo leyó que es el de el de José Tarrío, hombre eh, el Uber Peruguy claro. eh, que Tarrío me parece un grandísimo individualista por ejemplo eh, y me parece más una persona que la que tengo vamos un respeto por la que guardo un respeto enorme uh -huh. eh, pero que eh, duele eh, por una parte pues que pues yo creo que cuando alguien se da cuenta por ejemplo que quiere llevar su libertad ...al máximo posible... ...por ejemplo yo creo que Tarrio era de esos... Eh, ...así acabó así acabó luego como acabó además... ...porque Sin después hay... salidas de cárcel volvió a entrar muy pronto y tal... Sí. ...pero que lo que sí fastidia por ejemplo un poco... ...a veces es precisamente también que luego sabes que dices... ...es que si, si un día quiero llevar mi libertad... ...todo lo que pueda no voy a poder... ...o sea eso es un poco... Eh, ...también esa frustración yo creo también siempre... ...siempre hay que tener, tener en cuenta que... ...seguramente la teníamos todos en común... ...si desarrollamos un individualismo... ...o sea no otra cosa bueno... ...no sé... No sea hasta, claro también habría gente que a lo mejor se conforma con poco que no quiere tampoco que no exige grandes libertades o de grandes la cuestión no posibilidades llegue, de, de realizar lo que quieran realizar yo creo que no llegue ni conformarse con mucho ni con poco más bien, sencillamente, eh, ser consciente de, de eso del de, de pequeño círculo de libertad que tengas de, del pequeño sitio en el que tienes la posibilidad de, de, de moverte un poco de los roles de la variable dentro los que de MoV antes de llamar la atención, digamos, ¿eh? Eh, puedo hacer esto, puedo hacer esto otro, pues venga, vamos a ello. Y un poqueñen como joder, y no puedo dejar de hablar de esto. Un poqueñín como cuando Augusto no sabía qué cosas podía hacer y qué cosas no enseña la atención. ¿Eh? Enseña la atención de la de la policía de pensamiento. Eh, Todas esas pequeñas cosas, claro, en su el, en el caso llegan muy pocas. En el de Tarrio cuando las historias que nos cuentan en el libro, ya no llegue que fueran pocas, ya, que ya eran mínimes. ¿eh? ¿Qué puede hacer un preso en, en, en, en, en aislamiento? ¿eh? Estando solo todo el día encerrado en una celda, ¿qué puede hacer para ¿eh? pa desarrollar la... la La sol libertad, cuántas cosas, eh? cuántos horas de libertad tienen, pues apenas tiene ninguno. ¿eh? Y en Decena, de hecho bueno, pues recomendamos ese libro, pero vamos, hostia, pero. Yo recomiendo encarecidamente, lo estuve releyendo hostia, todavía hace que, poco. Uf, y veréis eso, con un, una persona que está ahí anulada, porque porque intentan anular, la, la, y tienden a acabar con la sol voluntad de todas las maneras posibles. la voluntad triunfa hay una cosa interesante lo del tema de los el régimen FIES que es una cosa que yo siempre Total. que puedo trato de denunciarlo eh, que por cierto bueno tener, bueno, en España hay muchísima gente con régimen FIES están incluso los chavales estos de Alsasu ¿Eh? Sí. esto es de la pelea con el guardia civil y sí. tal, pues resulta que llevan, llevan, llevan ya como 6-7 meses en régimen FIES. Que, o sea, llama, llámalo de otra manera. ¿no? Eh, eh, sí, es, pero bueno, que viene a ser, viene a ser, o viene sí, a ser sí. algo especial seguimiento, no sé como sea, pero bueno, pero sí que, sí que es realmente una cosa atroz, que a mí me parece, por ejemplo, escandaloso, que es, es algo que es muy poco conocido, ¿eh? Eh, porque además eh, yo eh, había una vez que decía Tarrio en el libro decía algo de de que precisamente los jueces o lo, y el sistema penitenciario estaba montado de tal manera porque todos ellos no habían pasado por, por una prisión que es lo que lo que, que ahí es seguramente cuando se darían cuenta de la de la el grado de tortura de sin razón que, que puede llegar a ser algo así no bueno, pues ya veis, en embargo pienso que Tarrio no estaba no estaba no cierto Pienso que saben lo perfectamente que ellos encantan, y es verdad que seguramente que habrá muchos. Que... No, pero digo, pero el, el, el sentirlo, bueno, es que el que directamente te va a actúe como un enemigo de clase directamente, pero sí. llaman el típico... que estará lleno de juguetes, aunque sean impresentables, que pensarán yo quiero que funcione sí, el sistema, sí. tal, pero e que, que, la presión que pero, pero es rehabilitadora que esa gente <risas> lo que es que lo que quiero es que no tiene ningún tipo de empatía, entonces, tampoco, eso eso por supuesto, ¿no? que tampoco, a ver, que no yo no creo el sistema tenga re, eh, reinserción, que tenga, puede ser, eh, Que pueda tener salvación de ninguna manera eh, por mucho que, que eliminen cosas como estas, ¿no? Pero que por ejemplo el tema de los regímenes de CIE es, es brutal porque es una muestra, un ataque por ejemplo al, al individuo brutal. Sí. ¿eh? Aunque sea porque el individuo porque piensas que es un individuo que es temible para lo que, precisamente para lo que estás, la man la manera que tienes de controlar la sociedad y tal, ¿eh? y seguramente con la gente que más eh, se, se ceba el sistema, ¿no? Pero además, a ver. Hay que darse cuenta de hasta qué punto Está ta o estamos en general es personas alienadas No conoces a nadie a Alrededor, cerca de ti Una persona que parece normal Y que te diga Estoy estudiando posiciones a presiones No sé ¿En qué cabeza De una persona sí. Que lleva verdaderamente consciente Y verdaderamente pensó Entra la posibilidad de dedicar tu vida, un tercio de tu vida a, a coartar la libertad de actuación de otras personas es que es que sí sí es usando ejemplo, la fuerza eso, por ejemplo ¿sí? yo, yo ahí veo lo fuerte que fue el sistema y lo fuerte sí, que se sí. el sistema que por ejemplo no necesita de usar por ejemplo podemos decir militares forzosos a que vigilen presiones sino que directamente tienen voluntarios a punta pala de opositores bueno y decir sí, sí. de los cuerpos policiales no que por ejemplo Eh, antes yo recuerdo la época de chaval quitando a algunos que ya los veías mm -hmm. la media era inadmisible que alguien quisiera ser policía vale a lo mejor cuando tenías seis años siete porque te ponían películas porque no sé qué poner porque veías dibujos animados de una cosa pero vamos cuando tenías una edad un poco razonable todo el mundo odiaba lo que era tal eh, los cuerpos policiales ¿eh? Y ahora, pues, eh, ahora está lleno de gente que conoces que es, que van para allá y además no es que vayan para allá porque dices, es que ya tengo 34 años, no sé cómo ganarme el sueldo, no rajo en ningún lado y es que simplemente la vía te quemó y te llevo a circunstancia. circunstancias. Es que es ge mucha gente que directamente acaba la carrera o que se ponen con 20, con 21, con 22 años a opositar y yo recientemente me enteré en la boda de, de mi hermano que fue hace un par de semanas, tres… Y allí resulta que me encontré un montón de gente que resulta que me enteré allí que eran policías. Estaban en tal sitio, uno en Madrid, otro en Alicante, otro tal. Y yo estaba diciendo, ¿pero cómo puede convertirse esta persona en policía? O cómo. O sea, de alguno de ellos, por lo descerebrado que era, en el sentido de decir. No, no, no tanto porque fue a la policía Sino porque decir, este como policía más Es un peligro supremo sí. Vale, a lo mejor no tanto a la hora de reprimir Pero para barbaridades que puede hacer por ahí Y otros que decías, tú persiste ¿Cómo pudo acabar de policía si era Parecía que era lo más opuesto A los cuerpos policiales, ¿no? Y, y es que, curiosamente, es verdad que Yo estoy seguro de que si estas encuestas que hacen sobre si es más valorado el rey, no sé qué, bueno, yo vi varias que sí que es verdad que los cuerpos de seguridad están bien y no dudo que sean verdad, ¿eh? más allá que el sistema mejor lo infle, por, por pero por no, supuesto, no, no, no, no lo dudo, o sea, porque las críticas además, que habitualmente las policías normalmente suelen ser respecto a los policías locales, por el tema de que normalmente son los que, bueno, no tiene por qué, pero sí, <risas> e e efectivamente es porque te ponen multas y ya está, pero efectivamente sí, sí, los cuerpos policiales Están hasta es, es la, un cuerpo muy respetado. Mira, yo, yo, la verdad, sin embargo, no tengo ese, esa misma visión de que haya años que, que fueran desprecio No, no, yo para nada, no, nunca vi, siempre vi más ese respeto, de decir, bueno, pues alguien tiene que hacerlo y es otro trabajo y tal. Lo que me llama la atención en tu caso, ya, el hecho de que, bueno, yo en general, la mayoría de la, de la gente que, que veía a mi alrededor, respetaba esa, esa función pero no la querían ejercer. como te diría yo y como en los tiempos en los que había verdugos que, que la gente podía respetar fuera por la alienación fuera por lo que fuera en la figura del verdugo pero como que era un apestado eh, de alguien lo tengo que hacer pero que no se arrima a mí eh, lo que me llama la atención y es sobre todo eso, ver cómo fue llegando un momento, bueno imagino que oye pues tiene que ver con que cada vez, oye pues se supone que todo esto está más legitimado porque porque escogemos, porque, porque vivimos en libertad y todas estas cosas, bueno pues que en todos cada vez hay más personas del, del montón, que no tienen ningún tipo de ningún tipo de, bueno pues de característica que podías decir, una característica personal, que podíamos pensar que podía llevarla a conducir, a que tuviera interés en, en participar en una cosa así, no, no gente del montón que, que bueno, pues que sencillamente ni siquiera se plantean eso ya, más allá incluso de, de Eso de los fuerzas de seguridad, de, de los policías y tal, que a mí ya, bueno, pues a mí personalmente yo entiendo que, que a mí ya me parece, bueno, pues no sé, no me entra en la cabeza de ser capaz de, de, de actuar de manera que reprima uh, la libertad de los demás y que no la reprima más por una cosa que yo crea que, que debo hacerlo, ¿no? Sencillamente porque me lo manden, ¿eh? eso ya es otra cuestión pero pero todavía me parece mucho mucho más mucho más increíble yo todavía me sigo sorprendiendo de que la gente siga queriendo o sea gente del montón que, ahí, que están interesados en en, en, en ser carceleros pero no sé. yo ahí te, te digo que por ejemplo también pasa algo parecido con el tema de ...de los trabajos... ahora verdad que hay muchos que a lo mejor directamente... ...no sé, funcionan de otra manera... ...no sé, no sé decir la, la realidad laboral de... ...ya analizado la mayoría de gente... ¿no? ...pero por ejemplo lo que veíamos antes... ¿eh? ...en la época de las fábricas sobre todo y demás... ...grandes empresas... ¿eh? ...que era muy habitual, lo si recuerdas lo de... ...por lo menos el odio entre comillas... ...aunque a veces no te lo realmente... ...al mando intermedio, ¿no?... Eh, ...que además normalmente... Eh, Y veías normalmente hasta en los se veía quién podía ser el mando intermedio siguiente porque normalmente era el que tenía actitudes más rastreras hacia los compañeros ¿eh? que era normalmente lo que buscaba hoy en día yo creo que ni siquiera les hace falta porque hoy quizá el deseo ya de llegar a tener otro estatus ¿eh? eh, tiene la gente tan metido esto dentro que la, esa competitividad eh, por ejemplo pues mira que es, es una especie de individualismo pero malo por eso individualismo de, eh, simplemente de dentro de ...de un sistema... ...llamado de, una, de un juego, ¿no?... ...es como, al final viene a ser como una especie de juego... De, ...de, podemos decir, de rol o de lo que sea, ¿no?... ...en el cual, pues... ...claro, que dices, bueno, es que si estoy en este lugar... ...pues me va a ir mejor que si estoy en el otro, ¿no?... ...entonces, es decir, al final se convierte... ...esa especie de sálvese quien pueda... ...pero que está como... ...como, un, como bien visto, ¿no?... ...pero antiguamente, quizá también, por ejemplo... ...esa fuerza que hacía abajo los... ...por ejemplo, el tema de trabajadores, que te decía antes... ...que podían hacer esa fuerza... ...o lo que sea, así que es verdad que... ...normalmente les unían común que por ejemplo sabían que... ...sus mandos intermedios no eran de los suyos... ...eh, y así pasaba que normalmente... ...cuando había alguna incidente, a por ellos iban los primeros... ...por ejemplo los mineros que si es, ...eran de los pocos a lo mejor que sí que mantuvieron un poco... ...esa manera de pensar, por ejemplo recuerdo... ...cuando le entraron a, a este, a Victorino Alonso... ...todavía hace poco, que entraron a... ...le entraron a la casa que estaba... Eh, ...por una ventana... ...no, por una ventana, entraron por la puerta... ...lo que pasa es que fue que Victorino Alonso se escapó por la ventana... ...pero la ayudante Al, bueno, al que era como el llámale el jefe intermedio De la mina Lo cogieron y no recuerdo si fue que le partieron la pierna O le partieron un brazo Le, pe, le pegaron una, una somanta, eh, pero bastante grande ¿eh? Que eso que Pero que curiosamente, muchos trabajos Por ejemplo, hoy en día, como mucho puede cargarte El más intermedio, pero como que no se enfoca que al final es un perro de lo de arriba, es decir, eh, eso me llama, por ejemplo, siempre la atención, ¿no? Que ya se va también al sentido de decir, bueno, es que es una cosa personal del conmigo, ¿vale? puede tener ese lado personal, pero hay que mirar también todo lo que hay detrás, pero antiguamente como que, por ejemplo, eso sí que también se veía más claro, no sé si, si es, por ejemplo, esa concepción que aunque sé que parte mucho de vista de individuo, pero de, dentro de esos individuos concretos que a la vez te están quitando, cortando tu libertad o que te están jodiendo, ¿no? Eh, y Que realmente luego están seguramente pues cumpliendo eh, cumpliendo eh, órdenes o cumpliendo instrucciones que están más arriba eh, que yo ahí diría que es un es una especie de individualismo anti individualista porque están haciendo una manera de defender sus intereses como personas como propietaria de empresa o como mando intermedio eh, defienden su interés pero que a la vez están eh, directamente perjudicando al de abajo no sé Pues, ¿Cómo lo valoras? Pues te dejo la verdad. <risa> Yo ya lo valoro porque estaba sintiendo, estaba súper los huellos. Eh, de, de, igual hasta me pasé un poquitín de, de, de, de. Yo cuido que me pasé esta semana de, de trabajar. Sí. No sé cómo verías que fuéramos cerrados ya pues, la cuestión. Me parece bien, me parece bien. Son las 11 de la noche. Que la semana que viene decías que no, no fáis programa. La semana que viene, no sé, no, no tengo claro todavía, igual tengo un sarao, no, no sé. Bueno, yo la, la semana que viene de paso aprovecho para anunciarlo, eh, voy a empezar el programa a las 11 para dejar bastante tiempo que el programa se pueda hacer a las 2 horas tranquilamente. Si empieza más tarde, pues empezará más tarde, porque si participo a lo mejor luego empezamos a las 11 y 20, pero bueno, empezaré el programa nuevo que se va a llamar Mínima morralla Eh, y nada, la semana que viene un programa que, bueno, va a ver, va yo, creo que en gran parte va a ser sobre filosofía, pero no solo sobre filosofía, no va a haber cosas. No, cosas referencia a la, a la negritud? Eh, no, seguramente sí, porque yo creo que simplemente en una sección musical, tipo si hoy, la negritud tiene que estar siempre presente, Muy o bueno, sea, bueno. aunque sea también a pasar la sintonía del programa, lo que sea, pero vamos a estar ahí presente. Bueno, bueno, en ese caso, todo va bien, todo va bien. ¡Ay, Dios, que esto acopla! A ver, déjame bajar esto para que para que no la y para que me se sienta bien. Esto es lo que tiene que hacer del programa sin en, en auriculares, hombre. Pero bueno, oye, que mala vale pena, ¿no? ¿No nos parece que valió la pena? A mí sí, me estás mucho mejor acompañado que solo. Por cierto, un saludo muy gordo para pa todos los que sentiste en Edonia, por el 107.3, por el www.radioquca.org, a través del archivo punto de descargarse el podcast eh, diferido a través de la cuca en directo hoy que llegue 11 de mayo cuando sella ¿eh? cuando ella el caso ye, que ya sabéis lo de siempre el caso lo importante ye, que no mos collan y que teáis aquí la semana que viene vale venga ala que no moscoyan ¿eh? eh la semana que viene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 Que no, que no, que no, que no, que no te toca, que no, que no que no, que no te